Ya pasaron 5 minutos del nuevo día Te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar En las próximas 4 horas de radio A 4 años de su muerte La voz de Mercedes Sosa va a recorrer toda la noche Lo vamos a hacer a través de una Muy buena síntesis De medio siglo de canciones Parte del elenco ante de granos de uva en el paladar nos contará qué pasó con los tres cuentos que buscan respuestas en el pasado español después de un año y medio en escena en la República Argentina. Charlamos con Luis Nach sobre la presentación de su quinteto en el Onix y además ...sobre la salida de su próximo disco en el mes de diciembre. Hablamos también con Magdalena Yomba, directora de Luba. Hablamos sobre esa adaptación del cuento de Piglia... ...que va a subir a escena esta noche en el Camarín de las Musas. Tendremos visitas francesas que van a participar... ...del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Voces femeninas en las historias de un día como hoy. Virginia Luque, Susy Leiva y Silvina Garré. Tendremos rock nacional con la gente de 1989. Y Cecilia Bernasconi llega para presentar Fulgor y además para tener música en vivo en la madrugada de Prohibido Amanecer. Se vienen cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir.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 de 14,6. La humedad del 78% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué indica el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Lluvias. Por la mañana y mejorando por la tarde, con una mínima de 11 y una máxima de 19. No hay paraguas en el horizonte para el extendido sábado, domingo y lunes. Con temperatura en ascenso. La máxima del sábado 21, la máxima del domingo 23, la máxima del lunes 24 grados. Te dejo las vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido avanzar. Nos podés escuchar a través de internet en wwwradioam 750com Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer, arroba 750comar A fines de enero del año pasado, la relación de Argentina con España aparecía en la tapa de los diarios, y había un par de motivos para que en los medios España fuera... Presente a través de su pasado Por un lado Era el tiempo de las sanciones a Baltasar Garzón Era el tiempo de la movilización de un sector de la España Que quería la verdad por encima del olvido Y por otro lado En la Argentina Aparecían los primeros títulos ligados a la investigación que se llevaba a cabo en nuestro país Producto de denuncias De familiares directos de aquellos que habían sido asesinados en la guerra civil y cuyos cuerpos, todavía, a esta altura del partido, son parte de un, de un grito colectivo español. En ese momento recibimos en, en Radio Nacional a un grupo de, de españolas que estaba a punto de subir a escena con granos de uva en el paladar. Habían llegado a la Argentina a principios de de este siglo, entre el 2002, el 2003, el 2004. Y sobre tres cuentos de una de ellas, de Susana Hornos, que tenían que ver con la República Española, con la Guerra Civil, con una cárcel de mujeres y con un muerto que despertaba un buen día en una fosa común, sin saber qué hacía allí, se habían presentado en el Conti, si mal no recuerdo. Y de esa experiencia nació la posibilidad de, de llevar esto Al, al OFA, al teatro comercial y poder gozar en Buenos Aires de ese teatro que sube a escena para documentar no solamente el tiempo que le toca vivir sino fundamentalmente el tiempo de sus antepasados que es una forma de, de descubrirnos Susana Hornos, muy buenas noches qué gusto volver a hablar con vos Gustavo, enorme enorme gusto, de verdad La idea es eh, recorrer un poquito este, este año y medio de presencia en, en el Teatro de Buenos Aires con una posición, a ver, política, teatral, eh, muy sólida, que tiene que ver con eso de, de poner en juego la, la actividad de cada uno de nosotros en función de, de salir a pelear por nuestras verdades. ¿Cómo, cómo le fue en este año y medio en la Argentina? Lo cierto es que, por encima de todo, Saida y yo no nos cansamos de, de repetir gracias, porque tanto a nivel de público, de crítica, y la gente ha sido, ha sido un recibimiento hermoso. Arrancamos en, además en el Centro Cultural de la Cooperación, que supongo que muchos oyentes conocen, sí, claro. que es ese lugar cuya biblioteca, actos, teatro, tiene sí. también un, una forma de, de ver el mundo que tiene mucho que ver con nosotras, uh -huh. ¿no? Y luego continuamos, eh, bueno, nos seleccionaron para Teatro por la Identidad, fuimos invitadas y eso, imagínate, como españolas, que un ciclo tan hermoso, ¿no?, como, como Teatro por la Identidad nos invitara, fue maravilloso, sí. luego el Teatro Paidó en la segunda temporada, que el Teatro Paíro todo sabe, el mundo sabe la historia que tiene, ¿no? Uh -huh. y, y esa pelea. Así que en ese, en ese aspecto, la verdad, es que hemos sido muy bien recibidas. Entonces, ahora, el Teatro al Extranjero, continuar y, y casi tomar el testigo, ¿no?, de, de, del año pasado. Así que... Lo cierto es que ha sido una ruta de viaje bellísima por este país que creo que tiene que ver con que la obra sí que está nuestra república, nuestra guerra y la dictadura, pero creo que lamentablemente en ese aspecto compartimos eh, tanto dolor y a la vez tanta esperanza ¿no? y tanta lucha, sobre todo tanto Argentina y, y, y me atrevo a decir América Latina y España, que creo que es eso lo que el público agradece en cierto modo. ¿no? Sí, además por, por dos razones fundamentales. La porque, qué sé yo, creo que uno de, de cada cuatro argentinos bajó de los barcos y, y, y tiene que ver con, con España y entonces miramos para atrás y, y aparece un abuelo, aparece un bisabuelo, en algunos casos un padre y, y en, otro, en otro aspecto, y, y esto que decías de teatro por la identidad es otro, otro punto fundamental. Cuando la Argentina... Mira el terrorismo de Estado 76-83 Observa que los, manal, los manuales de estilo tuvieron que ver con La Francia que, que mataba en Argelia Pero cuando observamos el manual de estilo para el robo de bebés Y la distribución a través de, de sectores de la Iglesia Católica El único antecedente del siglo XX es la Guerra Civil Española Y, y no cabe duda que ahí hay dos cosas muy fuertes Que tienen que ver con, con esto que sube a escena a través de ustedes Nosotros mismos a través de nuestros abuelos y por otro lado algo tan fresco que tiene que ver con salir a buscar esos todavía 300 chicos que nos faltan Sí, fíjate que en, en España de hecho la gran documentalista que fue Monser Mengou que justamente el año pasado trajimos uno de, de sus documentales de volverme a mi hijo, ella ha sido una gran investigadora de, del robo de bebés en España, y fíjate que ella nos decía, perdón, en dictadura y en y lamentablemente durante la transición sí. continuó. Y ella una de las cosas que nos decía, en España ni siquiera es, tenemos derecho a dar un número sobre el robo de, de bebés porque se habla de tres mil, de treinta mil, es tanto sí. los bebés que se robaron y más luego los que se, se mataron por el hecho de tener el gen rojo, ¿no? como sí. decían ellos. Pero es cierto, lees fragmentos de, de lo que fue en España Vallejo Nájera, ¿no? Sí. Y, y es escuchar a Videla exactamente frases calcadas... ...inclusive fíjate que hablabas de, de Argelia ¿no? y de Francia... ...pero también, no te voy a saber ahora decir el nombre... ...te lo debo... Sí. ...pero hay un general muy famoso... ...que también estuvo cuando justamente estuvo Perón allá... ...bueno, hay todo un tema de cómo también eh, estudiaron... ...el mundo del franquismo para las torturas... ...o sea que no solo fue Argelia... ...que los propios franquistas enseñaron acá a cómo había que torturar, ¿no? cómo sí, había claro. que conseguir que hablaran. Sí, sí, sí. Nos está escuchando Zaida Rico. Saida, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba eh, escuchando y me emocionó mucho tu presentación. A mí me, me sigue todavía y, y con los compañeros que tuvimos la posibilidad de nacional de, de recibirlas, este, nos ha quedado... Eh, muy, muy fuerte ese día porque, mirá, cuando ustedes entraron al estudio hacía minutos que habíamos cortado con José Sacristán el día estaba repleto de, de España de, de pasado, de presente y de futuro y, y la llegada de ustedes realmente fue, fue singular porque era como, bueno, terminar de cerrar el círculo era decir, bueno, la Argentina quizás se ponga al frente de esta investigación tomando la la muy buena impronta de Baltasar Garzón con el tema Pinochet entender que el, los delitos de lesa humanidad no tienen fronteras y por ahí nos encontramos en un tiempo donde la Argentina ha resignificado tanto su, su lucha por, por encontrar verdad y justicia bueno, por ahí, por ahí nosotros mismos podemos empujar para que, para que España empiece a discutir ciertas cosas no somos por supuesto en este sentido ilusos y sabemos este, todo, lo que, todo lo que hay que seguir batallando todavía pero que aparezca en la tapa de los diarios, que aparezcan los, los este, descendientes de aquellos que todavía no han aparecido. Bueno, qué sé yo, nos parecía, nos daba la sensación de que algo había cambiado, ¿no? Eh, pues eh, yo siento que algo está cambiando. Yeah, está no, no sé hasta, hasta dónde, no sí. sé por cuánto ah, nos bien. van a dejar, porque ya han pasado muchísimos años, ¿no? Sí, claro. Eh, ...pero bueno, por una parte... ...también nosotras... ...digo, granos de agua en el paladar... ...nació en Argentina... Sí. ...no nació en España... Uh -huh. ...es cierto, Sue, si, no me, si me equivoco... ...me corriges... ...es cierto que Susana había escrito esos cuentos antes... ...¿no? Sí. ...pero la obra y la necesidad de hablar de esto... ...y de gritarlo a los cuatro vientos... ...nació en Argentina... ...tanto Susana como yo ya llevábamos un tiempo acá... Y, y para mí, bueno, esa imagen de, de Néstor descolgando el cuadro, hoy la sigo viendo y se me siguen poniendo los sí. pelos de punta, ¿no? Uh -huh. Porque tantos cuadros hay que descolgar. Tantas estatuas hay que derribar. Tantos nombres de tantos las nombres, calles hay, de las hay que cambiar. <ríe> tantas, mentes, que uh -huh. tantas mentes. Tantas mentes que están Madrid. Tantas mentes... Hay, ...hay muchísimo trabajo por hacer... ...y sí. no solo en España... ...en España quizás es, es muy sangrante... ...porque es una bomba de tiempo... ...y sí, cada bueno. vez queda menos gente... Eh, ...mayor, uh -huh. viva... Sí. ...y cada vez se muere más gente... ...sin saber dónde uh -huh. es que están sus familiares... ¿no? Sí, sí. ...entonces eso lo hace muy doloroso... Sí, claro. A mí no me cabe ninguna duda que lo que pasó en aquella España de principios de la década del 30 eh, fue una suerte de guerra donde el planeta estaba pendiente, porque pudo haber cambiado hasta el curso este, del planeta, porque estaba en juego un modelo de vida. Y, y haber perdido es haber este, también encajonado los sueños durante tantos años, pero le pasó al mundo. ...que miraba o que participaba a través de las brigadas internacionales... ...como podía, con lo que podía... ...para que aquello, aquel sueño que había nacido en España... ...se multiplique... ...bueno, haber perdido ese sueño... ...fue haber perdido décadas y décadas y décadas... ...y eso me parece que hace a la cuestión española... ...una cuestión absolutamente universal... ...pero fíjate Gustavo... Eh, ...yo a principios de, de año estuve eh, laburando en México... Sí. Y una noche, en una conversación de gente joven, de, de mexicanos, sí. con unos vinos, sí. de pronto una amiga y compañera de unos 30, entre los 30 y los 35, se le quiebra la voz y me dice, es que en España perdimos todos. Muy bien. O sea, eh, yo eso no se lo he escuchado a nadie de mi generación en España. Claro entiendes eh sí, sí, claro. entonces es es cierto que que España fue un paradigma de muchas cosas, fue un paradigma de horror ¿no? Sí. eh el, el bombardeo de Guernica sentó un precedente Exacto. pero también fue un paradigma de lucha y de hermandad porque sí, lo sí. que hicieron las brigadas internacionales no se nos olvida y no se nos debería olvidar a nadie en este planeta sí, sí. Era profundizar aquel tiempo donde se había instalado el voto femenino... ...la ley de divorcio... ...la lista es interminable... ...de pasos Educación que se dieron pública. en tan poco tiempo... ...educación, Educación pública... Importante. ...claro que sí... Eh, ...realmente quien quiera revisar un poco la historia del siglo XX... ...tendrá que partir de la guerra civil española para ver... ...cuánto hemos perdido... ...y después se puede entender un poco todo lo demás... ...porque me parece que todo el horror que siguió después... ...es hijo de aquel horror... ...sí, fíjate que estabais hablando, ¿no?... De, de, de, aquel, bueno, ...de aquella guerra, ¿no?... ...y yo pensaba, ¿no?... ...lo que está ocurriendo con Siria... ...y, y toda la lavada sí. de manos, ¿no?... ...que estamos haciendo, digo... ...y recuerdo lo que fue... ...lo que en realidad hizo que la guerra civil... Eh, ...tirara para el fascismo y el franquismo... ...que fue el famoso pacto de no intervención, ¿no?... Claro. ...digo, ¿cómo eso eh, hizo que la República... ...el gobierno de la República... ...las brigadas y demás eh, aparte de los problemas que luego pudo tener también el propio partido, ¿no? pero ese fue como el principio del fin sí. y fíjate que pasan los años, pasan los siglos y volvemos a caer en lo mismo ¿no? cuando de pronto el fascismo se apodera de un país, rápidamente nos lavamos las manos ¿no? uh -huh. y, y eso seguimos repitiéndolo, por eso creo que es tan importante, cada uno como sepa, nosotras sabemos de teatro o intentamos aprender eh, leyendo en la radio ¿no? sí. es tan importante por eso seguir manteniendo porque a veces pensamos que este tipo de De situaciones, de guerras, de dictaduras quedaron ahí ancladas en el tiempo pero lo real es que lo seguimos repitiendo sí, claro. eso es así sí. hay una necesidad todavía imperiosa de multiplicar conciencia de, de, de profundizar algunos, algunos puntos que tienen que ver con, con nosotros mismos, esto de mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante Exacto. Eh, bueno, nada, y, y, y vivimos en un mundo donde mediáticamente se nos pide que no miremos hacia atrás solamente porque ahí está el espejo donde los cómplices no quieren volver a aparecer. Sí, pero es que además hay otra cosa muy importante. Sí. Eh, yo siento, sentimos que con granos de uva no es que estamos haciendo revisionismo histórico, ¿sí? Es que forma parte de nuestro presente. Claro que sí. Eh, o sea, yo soy hija de esas generaciones eh, y aunque no lo viví, forma parte de mi presente, sí. siempre que mi país de origen que no es el que, en el que vivo desde hace bastante tiempo pero siempre que yo camine por mi país y mi país siga atestado de, de cuerpos sin descanso, bajo tierra eso sí. sigue siendo presente sí, claro que sí el, el, el problema, ¿no? es que muchísima gente ya está como instalado en el inconsciente colectivo de, del hablar cotidiano de la gente es que eso es pasado, ¿no? Uh -huh. el pasado pisado oh, y otra vez otra, otra película, otra sí. obra sobre la guerra civil, o acá, ¿no? Sí, sí. oh, y otra peli sobre la dictadura ¿viste? como... Sí, sí, sí. Es que sí, es que hay que seguir claro que sí. gritándolo y, y cantándolo y contándolo. Vos sabés que el otro día charlábamos con la gente de Quilapayún, que dentro de muy poco va a estar aquí en, en Buenos Aires, wow, Que vienen para, para montar un, un espectáculo que recuerda a Neruda, a Víctor Jara y a Salvador Allende. Casi nada. Y entonces empezamos hablando, bueno, ¿será este, tiempo de, de transformar el pasado en presente?, Y me frenaron y me dijeron, no, no, no, no, no. Víctor Jara, Neruda y Allende son futuro. Sí, sí. Y yo me quedé helado y dije, pero claro, por Dios, es cierto, son futuro. Y en el caso de la guerra civil es lo mismo. Sí. Sus muertos son futuro, la pelea sí. es futuro. Porque es parte de una batalla inconclusa. Y, y entonces hay que volver a darla en el momento en que se pueda y como se pueda. Pero esto que me decían los, los Quilapayún fue formidables, no son pa ni pasado ni presente, son futuro. futuro y la pucha, han pasado 40 años de aquello en función de, de, del golpe del 73 y estar pensando en esos términos todavía con gente que a los 70 y pico sigue subiendo a escena a gritar las cosas que hay que gritar bueno, es una, sí. es una pequeña lección de vida. Bueno, ¿en qué anda, en qué anda granos de uva en el paladar? Pues y ahora mismo andamos en el teatro en el extranjero, sí. estamos los viernes a las 21 horas, solamente los viernes de octubre ya. Así que va a haber que correr. Va a haber que correr. Y agotando entradas. Y... Para mañana están agotadas, muy sí. Bien. Para mañana muy estamos, estamos que... muy felices y más allá además sorprendidas, Ajá. que es un regalo. Digo, sí. no, no es un, un reclamo, ¡ay, entradas agotadas! No, sí. es un regalo, es, un regalo. es, es nuevamente un agradecimiento, como, como comenzaba Susana diciendo, ¿no? Es sí. un agradecimiento a este público argentino, a este público, sí. Este público sí. mundial. ¿Eh? Sí. sí, digamos que mañana, aparte de agotadas, va a ser una función especial y me pongo muy nerviosa porque van a venir muchos de la plataforma de los querellantes contra los crímenes del franquismo. Así que vamos a estar acompañados en en la sala en el teatro por por bueno, por gente que la está peleando y mucho. Sí. Y lleva más años peleando con esto, ¿no? Sí, claro. Y la verdad que nos emociona mucho, este es un honor muy grande. Trataremos de no ponernos muy nerviosas, oh, porque bien. la verdad es que lo estamos. Pero bueno, mañana va a ser muy especial la función. Sí, sí, sí. Bueno, será, será pura emoción y, y me parece que, que el texto, la historia, llegó en el momento justo a Buenos Aires. En el momento justo. Eh, porque como recién estábamos recordando en la, en la apertura, eh, casi ustedes montan la obra con la discusión del tema Baltasar Garzón en Madrid, muy fresquita. Bueno, estrenamos el 2 de febrero, claro. el día que a él lo inhabilitaron. El mismo día. El mismo día. Sí. Es increíble, pero fue allí, sí. Exactamente. Y sí, llevábamos así. un año laburando, sí. un año y poquito laburando, sí. y quién nos iba a decir a nosotras. Claro, sí. claro, Y quién nos iba a decir a nosotras que además después, nada, unos días después de todo eso, eh, Susana no hay... y yo habíamos organizado una semana de actividades de memoria compartida, entre España y, y Argentina, que llamamos España en el corazón, en Argentina, uh -huh. y, y uno de, de, de los invitados, además de Montse Armengó, que, que te hablaba antes Susana, fue Baltasar Garzón, sí. y llevábamos un año en conversaciones con él sin saber que todo esto iba a pasar. Claro y él llevaba un año con la confirmación diciendo, claro que sí, voy, voy a vuestras jornadas, y de pronto todo se resignificó sí. desde un lugar tan potente y volviendo a, a, a, a lo que decíamos, ¿no?, tan presente y tan futuro. Sí, sí, es cierto. Compañeras, a seguir gritando, como decía León Felipe, ¿no?, que habla tan fuerte el español, en realidad habla desde el lugar que que le dio la historia, ¿no? Y, y siempre gritando, cuidado que viene el lobo. Sí, sí, sí. Bueno, el lobo está siempre dando vueltas. Pero... Sí, como dice sí. como dice el otro, cantado por el otro, sí. a galopar a hasta enterrarlos en el mar. Galopar, galopar. <ríe> Susana, por favor, no, por no. favor, gracias a ustedes por este año y medio de teatro y por granos de uva en el paladar. Muchísimas, muchísimas gracias un saludo. a nuestras actrices, que las queremos mucho. Sí, claro que sí. Lorena, Ana y Maday, un besito bien. grande. Susana Saida, muchas gracias, por, gracias y por, el, por el contacto, por la charla, por los recuerdos, por la pelea. Y bueno, algún viernes de esto nos vemos por el teatro. Muchas gracias, Gustavo, por brindarnos este espacio tan bonito. No, por favor. La propuesta de ustedes merece, merece esto y, y, y muchos más momentos radiales para... Seguir multiplicando conciencias gracias, Muchas gracias noches, O buenos días <risa> <risa> Allí, estaba... Chau, Chau, Allí estaban Susana Hornos Saida Rico Ellas son Parte de Granos de Uva en el Paladar Si no la viste Bueno, ya sabés Tenés la posibilidad todavía En cada uno de los viernes De, de este mes que nos queda Mañana están con entradas agotadas pero son un grupo de mujeres que han llevado tres cuentos que tienen que ver con aquella España, con aquella España que resiste, que sigue peleando y que sigue siendo futuro. Mercedes Sosa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 iba parte del aire ya allí... Se escucha un buen presagio de las comadres y la muna en su soledad y una noche antes de recortó los cables con un diamante y allí va a arte aire. A cuatro años de su muerte, la música de Mercedes Sosa va a estar recorriendo toda la madrugada de Prohibido Amanecer. Escuchabas a Mercedes en parte del aire. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las cuatro. Prohibido Amanecer. En AM750 prometido en la apertura del programa de hoy visitas francesas que tenían que ver con el teatro, fundamentalmente con el Festival Internacional de Teatro que se va a comenzar en, en muy pocos días nada más en la ciudad de Buenos Aires, un festival que va a ocupar gran parte de la geografía porteña y que se va a, a multiplicar por cualquier cantidad de salas, es una invitación realmente muy interesante porque tiene que ver con infinidad de propuestas, ya después te vamos a ir Desgranando cada una de ellas y dándote los lugares, los horarios Es una programación muy, pero muy, muy, muy rica La que va a comenzar a partir del 14, 15 de octubre, más o menos Ya nos ya van creo a que el 4 arranca ¿eh? ¿El 4 arranca? Bien Bueno, estás escuchando a Marie Bardet Ella es filósofa, es francesa, reside en Buenos Aires hace unos cuantos años ¿sí? ya hay bastante. sí se bueno se nota en tu en tu castellano no que está liberado sí. casi liberado de, de de acento francés y Camille Luis Luis está bien sí, sí. ¿Sí? ella es dramaturga también es francesa viene de Francia ¿Mm? cómo estás bien muy bien buenas Pero noches no y muchas gracias buenas, no. <risa> bueno qué qué es lo que van a presentar en el marco de del festival porque es una propuesta A mí me costaría, me costaría contarla, ¿no? porque tiene que ver esencialmente... Y creo que la vamos a contar y también es una invitación para ir a verla. Vamos a contar algo que es algo así como... Eh, bueno, te voy a dejar la semilla de lo que tenés que ir a ver. Contame. Sí, vamos a dar... Apenas el aperitivo digamos. Eh, la idea de, de la propuesta En el marco del FIBA que tenemos Se llama Arredor de la Mesa sí. Es un proyecto que se inició en Francia Y que se hizo en muchas ciudades de Europa Estambul, Atenas, Berlín, etc. Otras ciudades de Francia Y eh, que a mí me lo comentó Lovic Toussaint Que es el coreógrafo que la, que la, que la ideó Hace uh -huh. ya bastante años con Anne de Quercero Y cuando la contó dije, yo res, hacía un par de años que vivía acá, y dije, eso lo quiero hacer en Buenos Aires. Ajá. La idea de fondo de alrededor de la mesa es una suerte de recolección de los gestos y del trabajo corporal y de los conocimientos corporales de los habitantes comunes, entre comillas, de la ciudad. Sí. Es decir, que parte de artistas, más eh, inicialmente de gente del ámbito de la danza, que en vez de transmitir sus saberes corporales, prestan atención a todos los saberes corporales que hay en una ciudad. Y ahí empezamos con entrevistas, con oficios, con personas que tienen actividades, un taxista, una cirujana, etcétera, etcétera. Y elaboramos con ellos, al, a través de entrevistas, un relato. Sí. Un relato de su actividad del punto de vista sensible, del punto de vista corporal. Ese relato... Después se invita al público a venir a escucharlo alrededor de una mesa O sea que Más allá de lo, lo original de la propuesta Donde eh, lo gestual es algo así como El, el contrato de comunicación entre Exactamente entre, entre los hombres Hay un espectáculo montado para interactuar todo el tiempo Entre el que está abajo del escenario y el que está arriba No hay escenario, hay una mesa Bueno, ok Exactamente, ah, donde estamos todos sentados alrededor de la mesa Muy bien En una silla está ese habitante que va a relatar sí. y alrededor, sentado con él, está el público. Muy bien. Y durante unos 12 minutos, el público está invitado a una postura que tal vez no es tan habitual, pero que es a venir a escuchar a alguien que narra su trabajo uh -huh. en una ciudad. ¿Qué fue lo que te gustó tanto cuando la viste por, por primera vez? ¿Qué fue lo que me gustó tanto? Creo que fue una manera de plasmar y de dar eh, una forma muy simple a algo que me viene inquietando hace mucho sí. que es esta atención puesta a lo sensible y esta atención puesta a los gestos uh -huh. en mi propio trabajo como bailarina y en mi propio trabajo como filósofa sí. y ahí me parecía que había una propuesta no espectacular pero realmente muy fina y muy sensible muy a la escucha de lo que trabaja un cuerpo, de lo que uh -huh. trabaja un gesto, y me parecía muy interesante. A ver, somos, somos latinos y, y eh, como tal, este, muy, muy expresivos, trabajamos un volumen muy alto generalmente, donde sea, en cualquier parte, en casa, en la calle. ¿Cómo es la gestualidad? Que no tiene volumen, que no tiene otro tipo de... De, de elementos como para poder sacar toda esa carga que tiene el latino a la hora de hablar. Bueno, habría que ver en, en la dimensión de los gestos, ¿no? sí. en, en el tamaño de los gestos, eh, que, de cuál manera, manera, de manera sí, claro. hay cierta énfasis sí, sí, claro. que, del mismo modo que se habla un tono más fuerte, También del mismo modo tal vez haya como un, un, un desarrollo un poco mayor eh, de los gestos. Sí, sí. No cabe ninguna duda que en eso, bueno, este, italianos, españoles, por ahí no tanto el francés, pero el italiano, este, que es un poco, este, qué sé yo, el, el que marcó el volumen de cómo hablamos nosotros, el español también, no cabe ninguna duda, pero también debe haber un, un volumen en, en la gestualidad que, que tiene que ver con ellos, ¿no? Esa cosa ampulosa sí, sí, sí, sí, sí. de estar todo el tiempo como sea. Bueno, y después tenemos la otra carga, que es Mientras hablo, no, no, no puedo contener ni mis manos ni, Y estoy todo el tiempo poniendo acentos ¿no? con, con mis manos Totalmente ah, la es, que es la una... idea de tomar estos gestos y esta gestualidad que está todo el tiempo en camino Y trabajar con esa gente, esa relación ¿no? entre la manera en la cual se relata Y los gestos que se utilizan sí, sí. ¿Con qué Buenos Aires te encontraste? Aunque por ahí hace poquito que estás y no tenés una una postal, no sé, por ahí la una postal tan grande como la que desearías para definirla, pero, sobre todo a nivel teatral, ¿con qué Buenos Aires te encontraste? Para nosotros es es rara, es gigante, con propuestas este. chiquititas, medianas, uh -huh. gigantes, algunas ni aparecen en los diarios, pero están en casas uh -huh. viejas, reformadas. ¿Con qué Buenos Aires teatral te encontraste? no sé porque hay muchos uh, neveres sí, uh, claro, pero sí. pienso que como estoy en este proyecto al momento encuentro Buenos Aires como un cuerpo sí. de cierta manera con su organismo y su dinamismo y su ritmo y su manera de hay, sí tengo una, una, una, pre una prevención de la ciudad sí. muy sensible que es como un, sí, como un cuerpo y su organización con el centro, las periferias y como todo es um, vinculado sí. Y es muy interesante descubrir una ciudad por, sus, por los cuerpos que la inhabitan. Uh -huh. Y um, desde que estoy aquí, esta vez, por, es la segunda vez que vengo, uh -huh. estoy mirando mucho a la gente cómo viven uh, la, la ciudad. Sí. Y todos los cuerpos que son de la ciudad, pero que cuando tú vives, pienso en Buenos Aires, o cuando tú vives en, en, cada, en, en uh, cualquier ciudad... Uh -huh. Tú olvides estos cuerpos porque tú lo ves cada día. Pero en un momento es, no sé, la, la, la persona que te vende el pan o no sé sí. qué, que tú ves toda la mañana, todos los días. Sí. Pero en un momento, ¡ah! Es una persona. Y hay un, un cierto saber que tiene y, y, y reconfigura completamente el, el paisaje de, tu, de lo que es tu centro y, tu, mm -hmm. y esta manera de de dar atención como dijo también Marí, a, a, a la gente y a la, al saber de la ciudad que cada uno con, contiene uh -huh. es súper interesante para descubrir una ciudad es completamente el, el opuesto de una turística manera uh -huh. claro. la encontraste um, viva de pie con actividad con eh, no sé por ahí comparada con París que, que, que es Buenos Aires en ese sentido cuando uno camina Una noche por la calle Corrientes, una noche por cualquiera de las avenidas este, céntricas de los barrios donde hay actividad cultural, donde hay actividad social. ¿Qué, qué, qué Buenos Aires viste, Y sobre todo comparada con, con París? Ahora, es muy difícil para mí eh, contestar en, esta, en estas categorías, porque no, no pienso que he encontrado este tipo de Buenos Aires, como la Buenos Aires de la noche, o la Buenos Aires de los espectáculos, o no sé qué, he encontrado... Muchas, uh, nar muchos narrativos sí. eh, y me, me da, mi, da mi paso en la ciudad, pero no puedo decir que he encontrado un Buenos Aires que en comparación a París o no sé qué uh -huh. sería, no puedo, es imposible para mí dar una identidad a, a Buenos Aires como si lo conozco. Sí, sí. Eh, tengo la impresión que es una ciudad que eh, primero necesita tan tiempo para descubrirla claro porque hay... Y soy a, a eso, <ríe> a, ...el principio de, de todo, pero sí, es, sí, sí. es como me, me gusta mucho entrar con las, con las personas, uh -huh. con, con sus narrativos. Sí, sí. Y es interesante uh, empezar a encontrar una ciudad por las pequeñas Está historias buena. antes de la grande. Sí, claro. Y estas pequeñas historias me conducen a la grande historia que al momento... Para estar honesta, no conozco tan bien, conozco más la historia de Chile, por ejemplo, que Ajá. de Argentina Y hay toda una parte que es oscura, mm. pero que poco a poco, y me gusta um, entrar en eso de esta manera Sí, es cierto, sí, claro eh, Tenemos esa, bueno, como suele suceder en, en casi todas las ciudades latinoamericanas que están repletas de, de oscuridad en función del dolor de su pasado, mm. que están repletas de luz en función de su esperanza del futuro y, y, y todo eso está mezclado y está. hay lugares y esquinas y, y y edificios que uno donde, qué sé yo, donde hubo muerte, hoy hay vida, donde hubo, se va resignificando mm. todo el tiempo y somos eso todos juntos, y, y convivimos con esa historia. Yo Te preguntaba por lo teatral y por ahí vos nos podés dar un, un, un, una suerte de, de, de, de paralelo En función del tiempo que llevas aquí De que está Buenos Aires, sobre todo en la última década Lo que ha generado es el regreso de, en lo teatral De volver a hacer teatro para 20 personas, para 30, para 100 o para 1000, donde sea En una casa vieja, en un escenario El que está debajo del escenario en la platea Firma ese contrato con, con, con los 3, 4, 5, 10 actores Y decimos señores Estamos en la Inglaterra de la Edad Media Por más que allí haya un telón negro Y habrá teatro porque hay actores Porque hay un, un autor Porque hay eh, básicamente ese contrato Entre ellos y nosotros Y eso se ha multiplicado de una manera Increíble en los últimos tiempos Increíble mm. Nos hace... Retrotraer a Una Buenos Aires con esa misma vida En los 60 Y hasta mediados de los 70 Parte de eso se vivió también en, en los 80 con el regreso de la democracia Y después en los 90 medio como que se comió todo Hoy qué es Buenos Aires A nivel teatral Básicamente, cultural, a nivel de escenarios Sí, lo que, lo que yo puedo estar percibiendo e ir percibiendo a lo largo de estos años, tanto en lo teatral como también mucho en lo que concierne la danza y la danza sí, contemporánea, que es como mi, mi, más mi área por ahí, o lo, lo que más veo, es un poco como, como decía Camille, no sé si podría ser un apostar gigante, pero sí lo que yo encuentro acá... Y no sé si es que objetivamente está así o, sí. como siempre, es el encuentro, el encuentro entre una persona y una ciudad, ¿no? Uh -huh. Que provoca algo. Eh, es recordar de partir del deseo. Recordar de partir del deseo de hacer algo, del deseo de hacer las cosas. Y me parece que eso es una de las cosas más importantes y más fuertes. Y es justamente... Ahí donde, por ejemplo, encontré un lugar como el espacio ecléctico del cual se va a hacer eh, eh, alrededor de la mesa y las actividades anteriores, que justamente es uno de estos tantos escenarios, llamémoslo ahí independiente, alternativo, sí. bla, bla, bla, bla, donde partir del deseo de hacer algo y no primero saber si es posible o no. No, primero partir del deseo. Y hacer lo posible. Y me parece que eso es una de las características, por lo menos de mi encuentro con el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Vamos a ir a las noticias porque faltan 10 minutos para la 1 de la mañana y cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que va a pasar ya puntualmente, dando... Dirección, ya nos contaste que será el espacio ecléctico, pero bueno, ¿qué va a pasar el 10, el 11, el 12? ¿Qué va a pasar a partir de, del 14 de, de, de octubre con alrededor de la mesa? Bueno, eso es cuando regresemos de las noticias. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Hora cero, 50 minutos. Humedad 82%, temperatura 14 grados, dos décimas. Cristina Fernández de Kirchner dijo que este gobierno transformó el concepto energético unitario y centralista que tenía el país. La presidenta estuvo en San Juan, donde entregó 520 viviendas y firmó un contrato de obra con una empresa alemana para la construcción de paneles solares. Por otra parte, consideró la innovación y la tecnología son los que van a marcar la segunda etapa que viene después de esta década. Me gusta todo lo que es progreso, el desarrollo. Soy enamorada de la ciencia y la tecnología. Creo que la innovación y la tecnología son los que van a marcar la segunda etapa que viene después de esta década. Porque esta fue la década del crecimiento. Pero ahora tiene que venir la década del desarrollo, que es la de la consolidación y la profundización con innovación tecnológica, con calificación para todo el país, articulando el país en su desarrollo. Además, Cristina Fernández hizo referencia al debate sobre el presupuesto que se da en el Congreso y comparó la situación con lo que sucede en Estados Unidos. Nota en todos los diarios del mundo, Estados Unidos paralizado por la falta de presupuesto. A mí ya me lo hicieron en el 2010, cuando la Argentina no tuvo presupuesto porque no teníamos las manos suficientes en el Congreso. Las cosas se complicaron, pero igual las sacamos adelante jamás, ni como senadora, ni como diputada y mucho menos como presidenta, envíe un proyecto al Parlamento del cual se tenga que avergonzar a algún sanjuanino o a algún argentino porque le quité el derecho a alguien o le cercené algo a alguien, al contrario, cada vez que hemos enviado proyectos al Parlamento ha sido para dar derechos para ampliar derechos, para recuperar la CFJP, para darle movilidad jubilatoria, para generar los instrumentos que nos permitan el crecimiento y esto lo hacemos con presupuesto Gabriela Michetti respaldó a Uruguay tras incumplir el acuerdo por la pastera. La candidata senadora del PRO consideró que el país tiene razón en la cuestión de la exbotnia y que hay que hacer un esfuerzo para entender al vecino país. Además, consideró que el tema tiene una raíz muy complicada y la Argentina no se ha manejado de manera profesional y razonable como con los problemas de corte de ruta. La obra que se derrumbó en Devoto había sido denunciada hace un mes por la UOCRA. El gremio afirmó que la denuncia se elevó en carácter de urgente y detalló que desde que el gobierno de la ciudad creó la Dirección de Protección del Trabajo, hubo 36 derrumbes con 13 víctimas fatales en la construcción. Ricardo Camaño, vocero de UOCRA, dijo que las obras en la ciudad no corresponden a una sola empresa, sino que existen subcontratistas encargados de la excavación, otros de la demolición y otros de la construcción en sí. De afuera se produjo un tiroteo en la zona del Capitolio en Washington. Todo comenzó con la persecución policial al auto de una mujer que murió horas después cerca de la Casa Blanca, lo que derivó en un tiroteo que causó el cierre temporal del Congreso. Las autoridades descartaron rápidamente un acto terrorista. Humedad 82%, temperatura 14 grados, dos décimas. Tatiana Kushnir. 750 Avanzanza. Avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Seguimos hablando de esta propuesta tan particular que es. Alrededor de la mesa, Agendala, tiene que ver con el Festival Internacional de Teatro que en pocos días nada más nace aquí en, en Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a pasar 10, 11 y, y 12 de octubre? Eso de que estuvimos hablando, hablando alrededor de la sí. mesa ocurrirá el 14, el 14 de octubre. Los tres días anteriores, 10, 11 y 12, abrimos el proceso de trabajo al público en tres días que se llaman En torno a los gestos, sí. con la idea de poner al debate, abrir al debate, abierto al público, toda la reflexión que nos nutrió y que nos sigue nutriendo en este proyecto en torno a los gestos. Uh -huh. El jueves, eh, estos tres días, jueves, viernes y sábado, a las 18, hay un entrenamiento corporal y vocal, en algunos de, de los casos, abierto a todo el mundo. Y a las 20 y 30, esos tres días... Hay una noche que llamamos una velada, eh, una velada filosófica el jueves a la noche para pensar el gesto y la relación con la palabra, una velada más performática el viernes a la noche donde yo presentaré un, una conferencia en movimiento que vengo haciendo y en torno a una película el sábado a la noche y proyecciones de imágenes. Uh -huh. Todo en espacio ecléctico. Todo en el espacio ecléctico. Exactamente, Humberto Primo 730 está abierto al público se recomienda reservar o por teléfono o por mail para más seguridad de, de, de poder entrar pero es totalmente abierto y gratuito, del mismo modo el 14 para alrededor de la mesa y sentarse a una mesa claro. a escuchar a los habitantes que hablan, es libre y gratuito, nada más que hay que retirar las entradas para estar seguro de tener una silla. Un lugar de mesa. Exactamente. <risa> Esos mismos 10, 11, 12 a la tarde por el ecléctico. Ahí van, retiran la entrada y ya el mismo lunes pueden entrar. Si no, el mismo lunes no, no va a haber entrada. Perfecto. Bueno, será realmente muy interesante eh, el 15 o el 16 de octubre saber de ustedes y ver qué que fue lo que pasó, porque realmente la propuesta es interesantísima, tiene que ver con nosotros mismos, quien no se haya descubierto, se va a descubrir, no cabe ninguna duda, pero fundamentalmente es descubrir al otro, ¿no? es ver cómo se comunica a través de, de esa palabra... ...que no es palabra... ...exactamente, y es implementar y recibir... ...un proyecto que se hizo en otra ciudad... ...aquí en Buenos Aires... ...con un equipo, no solo están los visitantes... ...que vienen de Francia, sino que... ...el equipo que armó eso... Y que, eh, ...conmigo, eh, son todos argentinos... ...así que es un encuentro realmente... ...sí, sí, sí, totalmente... ...y además la posibilidad de, de intercambiar con ellos... ...bueno, ¿cuál fue el resultado allá? ¿Cuál es el resultado acá? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos?... Este, cuáles son las palabras y los silencios de, de, de los gestos porque no hay ninguna duda que, que, que hay, hay palabras y silencios en cada uno de esos gestos bueno ya sabes 10, 11 y 12 de octubre jornadas que te van a preparar para la del 14 ¿no? es como una gran introducción a lo que va a pasar el 14 en, alrededor de la mesa ¿a dónde? en Humberto Primo 730 Humberto Primo 730 en Espacio Ecléctico Muchas gracias por haber venido y sí, como estamos gracias. esperando... Gracias. En serio, ¿eh? 16... Con 17, 15. Cuando, cuando tengamos el resultado, será Ahí fantástico venimos, sí. saber qué pasó. Buenísimo, con, esperamos con a usted el tiempo. Uh, bueno, Díaz. no, claro que sí, sería fantástico. Sí, sí, claro. La verdad que la experiencia, bueno, como decíamos al comienzo, iba a ser difícil contarla desde este lado. Había que contarla este, siendo ustedes protagonistas. No obstante... No hay otra forma de vivirlo mm. que ir Exactamente ¿Mm? Lo podemos contar, pero hay que ir no hay otra forma. Porque el resultado va a estar ese día Va a ser la Ahí. experiencia de ese momento Esa es la diferencia con casi todo lo que se va a ver en el festival mm. Es muy particular que que en ese un proyecto Que tiene que tiene que ver con historias que ya sabemos Cómo comienzan y cómo terminan Esta no sabemos cómo. Esta termina. apuesta a la experiencia. Esta apuesta a la experiencia. Muchas gracias por haber venido. No, no, y desde ya las estamos esperando para, para el capítulo 2. Perfecto. De esta Ahí estaremos. Historia. Ver cómo terminó y, y conocer algo más de nosotros mismos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias.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 Que silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Abandona que de casa natal, solo te que teja el lluyal, el rosal. Cómo existe y es seguro que se ha muerto al irse tú. Todo sin acru, nada nada más que tristeza y quietud, nadie que te diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor.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 Todo es una cruz, na cana, vamos que tristeza y e quietud. ¿A quién que me diga si vive Saul? No. ¿Dónde estás? Para decirte que yo llego vuelto arrepentida a buscar. Tu amor A su calanza, para si sigo poniendo esta sangre en tierra mi corazón parche, para continuar caminando al sol para estos desierto para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos a base para continuar para recalcar y considerar solo me hace falta que esté de vivir mi vida Para llegar a este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas para descartar esta sensación de perderlo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo. A la para descartar, a analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Y de amor y guía. vivir mi vida Para combinar la belleza y la luz y perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos considerar que todo es hermoso y no cuesta nada para caminar para estar con vos para descubrir y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros hay oh, de amor y guía no de vivir vivirda Mi amor y guía es donde vivir mi Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las cuatro. Prohibido amanecer En AM750 Porque cuando te decían Es cosa de ellos Vos igual te metiste Porque cuando ella te decía Que él era celoso Sentiste que pasaba algo más Porque escuchaste llorar a los chicos Y te involucraste Porque la escuchaste Cuando te necesitaba y no te quedaste callada, porque llamaste y denunciaste, porque llamaste y pediste ayuda, porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia del Nación. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Le habíamos prometido mucho Mercedes Sosa hoy a cuatro años de, de su muerte. Atravesando toda la noche estará Mercedes con una muy buena síntesis de casi medio siglo de, de canciones, ¿no? Mezclando estilos, tiempos, la coloratura distinta de su voz, la de finales de los 60, la de, del siglo XXI. Bueno, un montón de, de Mercedes Sosa. El último que escuchaste era la versión de, de Nada, de cantora, dúo con María Grania, Y Razón de Vivir de Víctor Heredia Bueno, siempre te decimos Para saber por qué el artista canta lo que canta Toca lo que toca arriba del escenario Siempre intentamos conocerlo abajo Su historia musical, su mochila, sus batallas ganadas, perdidas, sus sueños Y a partir de ahí empezás a entender muchas otras cosas Sobre todo cuando se trata de una cantautora Vamos a hablar con Cecilia Bernasconi de un montón de estos temas, pero antes te la presento a través de sus sonidos. Ahí estabas escuchando el tema que bautizó este trabajo discográfico de, de Cecilia, Fulgor. Cecilia, buenas noches y muchas gracias por, por haber venido aquí a, a Prohibido Amanecer en un momento del día donde no sabemos si empezó el día, terminó la noche. <risa> buenas noches. Eh, muchísimas gracias, muchísimas ah, bueno. gracias. ¿Qué es Fulgor? Arranquemos por ahí y después mm. quién es Cecilia Bernasconi. Ok, eh, Fulgor, eh, sí, es el nombre de una de las canciones del disco... Que habla, esta canción habla de eso en cuanto a las relaciones humanas, digamos, como que a partir de determinado momento de, de oscuridad uh -huh. o de no saber para dónde ir, o de aparente vacío, sí. como transformar eso en algo luminoso y, y, y creativo. Uh -huh. Pero elegí que el disco se llamara así también porque me parece que en, en la creación... En la composición Pero también me parece que en cualquier acto creativo Sucede un poco eso O sea, hay como un momento como de vacío De angustia, si se quiere que para pero que no suene tan terrible sí. Y a partir de ese vacío Entonces te, te preguntás Qué querés decir, qué música querés hacer Y aparecen ahí las canciones Si no sintieras ese vacío Me parece que uno no crearía uh -huh. A Así ver, más ¿de más? dónde viene Cecilia Bernasconi? Un poco para cumplir con esa... Verdad que tiene el programa de... Bueno, una vez que sabemos eh, quién es el artista abajo del escenario... Ahí recién empezamos a entenderlo arriba. Uh -huh. ¿Quién soy? Sí, <risa> bueno. ah, ¿de, dónde, ¿De dónde venís musicalmente? ¿Cómo sí. te construiste? ¿Cómo llegamos a, a, este, a este CD? Seguro. Un poco sabiendo esa historia... Yo creo que todos nos vamos formando el... Eh, no sé, vamos cerrando el círculo... Y vamos entendiendo lo que pasa arriba del escenario. Seguro. Eh, bueno, yo soy cantante y guitarrista... Tengo épocas de más cantante, otras de más guitarrista. Y en algún momento, hará eh, unos 5 o 6 años, a ese dúo empecé a sumarle el trío de componer y hacer canciones. Sí. Eh, y sí, la música que también está presente en las canciones, o sea, el folclore y otras cosas, fueron existiendo en mi vida como en momentos separados. Y en el momento de hacer un primer disco entro todo. todo, todo la guitarra, canto, hago canciones, escuché esto, me gusta esto. Todo eso esto. sos vos. ¿Está bien? Claro, claro, sí, eso. Todo eso sos vos. Así que bueno, también soy maestra de canto. Está bien. Eh, ponías el acento hace un rato fuera de micrófono cuando yo hablaba un poco del clima y la atmósfera que, que lograba el sonido de la, de, de la banda eh, y me decías folclore, ¿no? Y lo subrayabas. Uh -huh. También está el folclore por encima de la de la canción en ese estilo más crudo como el que acabamos de escuchar en sí. El Fulgor, más folk, como, como yo te decía quizá uh -huh. con una reminiscencia de principios de los 70 ¿de dónde viene el tema del folclore? y es lo que más toqué Mira. y lo que más eh, me enganchó cuando empecé a estudiar música eh, tuve, estuve en diversas formaciones de folclore tuve un dúo con mi hermana que es pianista, Permascón dúo Eh, toqué en Federico Bardotti Banda, que es una banda de folclore rock, y el primer grupo que tuve, así, con dos amigas, era de folclore, así que sí. Y hoy, eh, metida en cuerpo y alma, digo, música y letra, uh -huh. no solamente recreando, como seguramente habrá sido el, el, el paso previo a esta historia, claro. sino que hoy creando. Uh -huh. Sí. Claro, bueno, esta, ahí ya tenemos, más o menos en, en cinco minutos, uh -huh. nos quedó... Nos quedó muy claro cómo es la historia Con un signo muy de este tiempo eh, Aparte de los signos que recién estábamos viendo Charlando fuera de micrófono con, con ustedes eh, Sobre esto de, de, del regreso a la canción Del regreso a, a ese módulo que nos permite saborear la letra eh, Sino que uno de los grandes elementos de este tiempo es la creación mm. ¿No? Sí. Eh, y no es poca cosa Que sí. es algo que habíamos abandonado en función de la recreación de lo que ya existía, y sí. están apareciendo en todos los géneros, en cualquiera, ya ¿eh? tango, folclore, rock, pop, lo que sea, sí. cualquier cantidad de apellidos nuevos en, en la música argentina que están trayendo un sonido distinto, sí. el propio, sí. y no es poca cosa. Sí, creo que antes había como un medio, un mito o un excesivo respeto en cuanto a componer, Ajá. como me parece... No sé qué piensan acá los chicos ah. que están, Paulo y Mariano. Gente, eh, buenas noches, que todavía sí. no, no los saludamos <ríe> Eh, Como que tipo... No, pero si, como, bueno, si ya existen los temas que hizo tal, ¿para qué voy a hacer eso? Sí, ¿no? está todo me, inventado. Y todo ese tipo de frases claro, hechas. Claro, me parece que había un poco eso. Y después, salvo en el rock, ¿no? En el rock siempre fue como legítimo sí, componer. Pero en otros géneros no, no era tan legítimo. Muy bien. Y a mí me parece que está bueno, porque... ...cuantos más compositores haya... ...después mejor música va a haber... ...aunque sea por descarte, digamos... Sí. ...aunque se 99 malos y uno bueno... Sí. ...me parece súper saludable... ...para la música que se componga más... ...vos sabés que es muy interesante... ...porque en alguna oportunidad intentamos... ...armar como una hipótesis... ...a ver, cuando hablamos de la década de oro del tango... ...y hablamos de la década del 40... ...parte de la década del 50... ...hablamos del de pico de la creación... Mm. ...cuando hablamos de la revolución folclórica de los 60 hablamos de otro pico de creación impresionante los dos géneros se amesetan en algún momento y el rock, que casi por fuerza propia es eso, es componer, componer, componer y componer va ganando espacio, por encima del trabajo de, de las discográficas de la industria y todo lo demás pero cuando el folclore y el tango vuelven a componer en el mm. siglo XXI eh, empieza a revitalizarse y entonces Por ahí lo que nos pasó fue eso. Casi, qué sé yo, un par de décadas, ponele, donde fue más la recreación que la creación. Mm. Y entonces los géneros se fueron durmiendo. Sí. No, parecía que no había nada que cantarle, que no había nuevas historias. Sin embargo, los momentos revolucionarios del tango y del folclore son los, son los momentos de creación. De creación mm. impresionante. Donde se instituyeron casi todos los clásicos de esos dos géneros que hoy podemos cantar, silbar y llevarnos este, en el colectivo o en el subte o caminando. Sí. Son en ese momento. Bueno, cuando se duermen los géneros, se amesetan y parece que entran en crisis. Sí, igual creo que también lo que pasó, al menos con esos dos géneros, eh, que también se los empezó, o, o bueno, no sé, saliendo esa meseta, si, si es que estuvo esa meseta, mm. se empezó a arreglarlos de una manera cada vez más compleja y que eran... Estaba a un paso de la composición eso, eh, sí, para mí sucedió eso con los dos, digamos, se fue, con el folclore empezó a pasar eso, se empezó a fusionar, fusionar, fusionar, los arreglos empezaron a ser complejos y después me parece que se dieron cuenta, para de esto a ser un tema mío hay muy poco, eh, lo que tiene que también cambiar, que por suerte cambia, es las ganas de escuchar música nueva. sí. Está que, muy bien. El, que el hilo conductor sea una canción nueva Y no esa que ya conoces Y entonces escuchás el arreglo nuevo Porque la melodía que ya conoces te guía Sí, sí, digamos. todo eso pasó No cabe ninguna duda Pero me parece que, que hay como una especie de, de pequeña revolución hoy Volviendo otra vez a crear ¿no? Tomando las raíces de cada uno de Nos esos pará. géneros sí. Y uno se topa con un montón de autores Que están pintando el Buenos Aires de hoy Que están pintando el país interior de hoy Y eso es una noticia formidable, porque empezamos a escuchar cosas nuevas, empezamos a, a meternos con, con ritmos nuevos, empezamos a, a gozar otra vez de, de eso que pasó en los 50, en los 40, en los 60. Sí. Parece que hay, hay algo de todo eso. Que muy bien pintaste, el rock siempre estuvo ajeno. Sí. El rock caminó por otra, por sí. otra vía. Bueno... Como siempre te decimos, las charlas con valor agregado que te hacen conocer qué es lo que pasa con el artista abajo del escenario. Un poco más de fulgor y después vamos a ir con ellos en vivo, con ellos en esta versión reducida de la banda, que siempre es ni mejor ni peor, es distinta y tiene un sabor hermoso. Ahora 26 minutos nos acompaña Cecilia Bernasconi Estamos escuchando parte de, de Fulgor Charlando con ella sobre su historia musical Que seguramente explica perfectamente su, su presente Antes de, de escucharlos en esta versión reducida de la banda Como decíamos antes Si hablamos de futuro, ¿por dónde anda la cosa? Y tenemos, eh, Seguimos presentando el disco Muy bien Eh, hay varias fechas, la próxima es el 11 de octubre en Circe, Córdoba 4335 bueno. a las 21.30, compartida con Román Judice, un cantautor también, eh, y nos quedan varias fechas más en el año, en uh -huh. el Fondo Nacional de las Artes, en el Centro Cultural Oliverio en Mediterránea y alguna más quien quiera escuchar tu música, ¿dónde te busca? ¿En la web? ¿Dónde sí, te hay una parar? página web www.ceciliabernasconi.com.ar hay un Bandcamp también eh, así que bueno, ahí se pueden enterar también dónde conseguir el disco, las próximas fechas bárbaro quizás. generalmente cuando sale un disco este, solemos plantear que es el fin de un montón de cosas pero mm. a su vez es casi automáticamente el principio de otro montón de cosas, sí. bueno, el principio de qué es la salida de, de Fulgor, ya hay nuevas canciones, ya hay, porque es como que suele pasar, es como un, sí. ¿no? Es una puerta sí. que se abre y otra que se cierra automáticamente. Sí, exactamente, es así, eh, sí, hay nuevas canciones, así que, que en algún momento formarán parte del segundo disco, Eh, pero ya es como, sobre todo después del primer disco. Sí. Eh, como que no es con la misma ingenuidad que, que uno hizo las primeras canciones. A ver, ¿no? a ver, a ver, a ver. Y sí, eh, qué sé yo, las canciones que integran fulgor, las fui haciendo y no desde el comienzo pensando que iban a formar parte de un disco. Ah, está muy bien. Y eso, y lo que ocurre, o lo que a mí me ocurre después de eso, es que, bueno, ya pienso en un montón de cosas cuando veo esas canciones no te digo en qué, qué número el disco va a ser pero más o menos claro claro eh, y después bueno a nivel de, de de salir a tocar a tocar con un disco que que ya existe y es bueno permite a uno la verdad es presentarse de otra manera sí, eh, acceder a otros ¿no? lugares sí, eh, acceder a otros lugares otro ah, circuito de bares y sí, sí. digamos es así quién sos soy esto claro ¿no? y aparece, exactamente y aparece fulgor en sí. la mano Sí, sí, claro, es eso. Bueno, ¿qué podemos hacer para mostrar el otro clima? de eh, Yo quiero eh, presentar a los músicos sí, que están acá, que también, bueno, no están todos la, la band o sea, los que forman parte de la banda, así que... Vamos a presentar a quienes están Exacto. y vamos a contar quienes no están. Exactamente. Dale. Bueno, en bajo, Paulo Campos... Pablo Hola. Hoy en cajón Pero usualmente en batería Muy Mariano Sáenz Tejeira Muy bien Mariano Y el faltante del cuarteto Es Matías Bardé Que toca saxo soprano Y flauta traversa uh -huh. Así que bueno En el disco también Hay un montón de invitados Pedro Rossi Federico Nicolao, Que es el productor Federico Bardotti Violeta Masconi Agustín Consol Y también Matías Yaínez Hizo el arreglo de cuerdas Que escucharon de fulgor sí, Así claro. que bueno Hay un montón de gente Que participó uh -huh. Muy bien, ¿qué podemos hacer? ¿Lucidez? Nada Cecilia Bernasconi en la noche más larga del diario Otra vez te dije Cosas que no quise Ya no quiero tener razón Tienes que entender Мені Lilia Bernasconi en prohibido amanecer en la noche más larga del dial. ¿Qué estábamos escuchando, Cecilia? La Milonga de la Distancia. Milonga de la Distancia. Sí, con Pedro Rossi de invitado. Con Pedro Rossi como invitado. Eh, para irnos, no solamente les vamos a pedir un tema más, sino les reitero lo que estábamos charlando fuera de micrófono, a saber más de ustedes, eh, a conocer sus fechas, a saber por dónde andan, a tener siempre la, la excusa perfecta para que, para que suene fulgor eh, y, y poder tenerlos presentes todo el tiempo posible en en prohibido amanecer, así que a, a comunicarnos a a no sé, de alguna manera estar juntos, a saber en qué andan ustedes, ustedes ya saben dónde estamos nosotros, qué días y y a qué hora. Sí, igualmente los esperamos. Ah, dale, dale, viernes, reiteremos reiteremos la, la invitación de la fecha sí, más próxima. eh tal cual, el viernes 11 de octubre, 21:30 horas en Circe, Córdoba 433. Córdoba 433. ¿Con qué nos podemos ir? Y nos vamos a ir con un tema que no está en el disco, ah, que bien. se llama Pensamientos. Estreno mundial. Estreno mundial, <ríe> Estreno mundial. <ríe> sí señor. Claro que sí. Cecilia él. Cecilia, señores, la única palabra que reemplaza el aplauso es gracias Así que muchísimas, muchísimas gracias por, por haber venido Muchísimas gracias por este ratito de, de radio repleto de, de, de muy buena música, de muy buena poesía Y como decíamos antes, que sea... Gracias a vos No, por favor Que sea la primera visita, que sea el primer contacto Que sepamos Ojalá, sí. todo lo que hay que saber de ustedes Bueno, muchas gracias No, por favor Pasó por la noche más larga del dial La música de Cecilia Bernasconi Es la laguna mi silencio. Para es silencio de los cardos. Crucela el suso se despliega y en la El Jardín de Versalles es uno de los lugares más famosos del mundo. Ubicado en Francia, estos parques reciben más de 6 millones de turistas al año. Fue conquistado por Luis XIV y diseñado por André Lenot, estando en uso todavía buena parte de las fuentes originales, claves, para lograr un espacio único. En 1979, los jardines, junto con el Palacio de Versalles, fueron registrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Jardines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 Más voces. Y a mí me gusta probar siempre. Más aire. Te decía que hoy tendremos mucho Mercedes Sosa a cuatro años de su muerte, mezclando estilos, tiempos. La versión de Sueño con Serpientes de Silvio, pero la de 1980, ¿no? La que conociste acá en, en vivo en 1982, en los míticos recitales de la ópera. Y después, la tempranera. Grabación del Teatro Colón del 1 de noviembre del año 2006. А за Bonita tu umana Suave rosa galana la más bonita tu umana Fred adolescente gentil milag de tu trigenya piel negros ojos sinceros paloma tibia de monteros negros ojos sinceros paloma tibia de monteros al bailar esta samba fue que rendido te amé eras la tempranera de mis arrestos prisionera mía ya te sabía Cuando por fin te corone. Ahí estabas escuchando a Mercedes. Primero, Sueño con Serpientes, la versión grabada en estudio del año 80 y después La Tempranera de Carlos Guastavino y León Benarós, grabado en el Teatro Colón, el primero de noviembre del año 2006. Faltan seis minutos para las dos. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora a una, 54 minutos. Humedad 83%, temperatura 14 grados, una décima. Martín Insaurralde cuestionó al Frente Renovador tras la denuncia de proselitismo en las escuelas de Escobar. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria... ...expresó que el partido de Sergio Massa se dicen renovadores... ...pero caen en las prácticas de la más vieja política. Recordemos que madres de la escuela número 18 del partido de Escobar... ...denunciaron que sus hijos reciben en el cuaderno de comunicaciones... ...folletos del masismo, invitándolos a actividades de campaña. El gobernador de Entre Ríos volvió a criticar la decisión de Uruguay... ...de permitir que la pastera UPM aumente su producción... Sergio Urribarri opinó que es un paisaje que no esperaba volver a ver y consideró que fue una decisión inconsulta y unilateral del presidente José Mujica. También señaló no entender por qué el gobierno uruguayo arriesga una relación histórica. La verdad un paisaje que no esperábamos volver a ver y que era una decisión inconsulta ah unilateral, totalmente innecesaria del presidente Mujica, cuando uh -huh. creíamos que la mano venía por otro lado que su visita hace pocas horas a la Argentina, más allá del carácter eh, o el motivo era creo una inversión o algo del empresario que lleva y trae pasajeros argentino-uruguayo creíamos también que ese gesto de venir a Argentina tenía que ver con dialogar sobre esta cuestión y no que interceptivamente iba a tomar esta decisión que no entendemos porque el gobierno uruguayo arriesga una relación histórica que teníamos y máximo viniendo de la crisis que venimos por esta misma pastera además por algunas cuestiones que Mujica expresa que dice que lo rechazamos por motivo electoral es ofensivo, e inaceptable Pelota. Daniel Angelisi expresó que está preocupado por tantas lesiones musculares en boca el presidente Seneice se mostró inquieto por la serie de problemas físicos en el plantel dirigido por Bianchi y adelantó que pedirá un informe a los médicos del club a su regreso de una gira por Europa Angelice, actualmente de licencia en el cargo, confió igualmente en que el equipo va a salir adelante, pese a las ventajas que suponen las reiteradas bajas. Rakita. Juan Martín del Potro podría pasar a Federer en el ranking. El tandilense se mide ante Dolgopolov en los cuartos del ATP de Tokio, y de conseguir un triunfo superaría al suizo. Del Potro libera con amplitud el historial de enfrentamientos ante el ucraniano, ya que le ganó en las cuatro oportunidades en las que se enfrentaron. Humedad 83%. Temperatura 14 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanzanzanzas. Derecho a la información. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a la hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto. Ley 26.538 Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia Presidencia de la Nación Campana de Largada Prohibido, Prohibido Amanecer Gustavo Campana, hasta las 4 en la M750. Vamos a arrancar la segunda mitad del programa de hoy con el sonido. ...de la gente de 1989... ...después te vamos a contar por qué 1989... ...yo me preguntaba si era... ...el tiempo de cosecha de, de la banda... ...y me dijeron sí... ...y tiene que ver con... ...con el tiempo de... ...de armado de este sonido... ...con la adolescencia de ellos... ...con el comienzo... ...de la era menemista... ...bueno, tantas cosas que siempre te contamos... ...tiene que ver con... ...lo que sucede con el músico debajo del escenario... ...como única forma de explicar lo que pasa arriba... A ver cómo suena 1989. Si estás casada de tanto esperar y ya no piensas que hay algo que da, no lo no dudes por tanta serie por la televisión. tenías el sonido 1989. Juan, gracias por, por la visita, gracias por venir, gracias no, por querés. llegar con, con la guitarra para hacer un poco de música, pero esencialmente para contarnos la historia de, de 1989, algo que estábamos adelantando como, como título Promesa, esto de un grupo de adolescentes en las puertas del neoliberalismo, en las puertas del menemismo, se junta y arranca a hacer canciones. Bueno, contanos vos. Eh, yo tuve bandas eh, Tuve una banda anterior Junto con el, el baterista que está ahora en la banda Que se llama Joaquín Barra Que estuvimos un tiempo tocando Una banda que se llama Audire eh, Que se separó Yo mm, me, me dedico me, Y me dediqué muchos años a la pintura uh -huh. Eh, y en algún momento del 2006 Me junté con Luciano Poggio Que es un amigo del colegio Y con Maxi Cataldi Que en su momento tocaba la batería Yo había tenido otros proyectos con él Y decidimos empezar al cuerpo Como a un grup grupo de canciones sí. Que yo había estado escribiendo, etc En 1989 el nombre de la banda Surge un poco después Cuando entra el bajist, un bajista Que no es el de ahora Es uno que entró antes Ezequiel eh, Spinelli que produjo el primer disco Eh, y bueno y, y 1989 en realidad surgió un poco porque es el año en el cual todos estamos empezando a vivir nuestra adolescencia un poco, que es la época un, un poco en la que uno está abierto uh -huh. a, a chupar todo lo que pueda, o sea sí, sí. Digamos, empieza a tener sus elecciones de gustos de música, empieza a, a ver a elegir, bueno, y en ese momento simultáneamente en el mundo eh, sucedían muchísimas otras cosas uh -huh. que, que se saben Y nosotros es, no, estamos a punto de adentrarnos en toda la época menemista que desde ya como que marcó toda una época. Y nosotros, por ejemplo, yo en la, pin, en, en la pintura estoy como... Eh, sería como de la generación del 2000, uh -huh. ¿no? Sí, claro. Que es cuando todo eso se fue al carajo. Sí, sí. Eh, y nosotros estamos en... Entonces, todo ese periodo en el cual nosotros crecimos y después... Eh, En lo que terminó, en el quilombo que terminó, fue una cosa muy confusa en su momento, uh -huh. ¿no? Porque primero, siendo pibe eh, y, a, y, ponerle no, y a, habiendo vivido una vida como eh, con las cosas normales, bueno, sí. como todo el mundo, de repente vivir esa época de ilusionismo que... Y terminar en el, en, el, en el quilombo que terminó todo Me pareció que fue una época clave No solamente en la música Porque en esa época hay un Hay todo un, un movimiento cultural aparte sí, sí. En la entrada de los 90 En sí. la entrada de los 90 empiezan a surgir los artistas de los 90 eh, Y aparte las bandas de los 90 uh -huh. Entonces fue un momento internamente cultural acá En, en, en Buenos Aires, en la Argentina Eh, y en el mundo, y eran, y eran como puntas antagónicas en alguna manera, y ese antagonismo, esa especie de bipolaridad eh, cultural es un poco lo que nos interesa en términos de que parece que nos definen un poco a la cultura de hoy en día en el lugar en el que estamos, y nosotros a través de las canciones tratamos de... Eh, contar, expresar situaciones que no tienen que ser necesariamente autorreferenciales uh -huh. sino historias historias que de alguna manera ilustran una percepción que es eh, la percepción de, de nosotros, de, de nuestra generación seguramente y eso se nota en las canciones eh, que toman parte de las influencias posiblemente que nosotros en esa época escuchábamos tienen cosas como el En el primer disco, sobre todo en New Wave y Grunch, hay, hay uh -huh. bastantes influencias. Y, se, y las mezclábamos con... Eh, bueno, hay cosas que, que suenan un poco más a bandas ochenteras. Mezclados con son, un sonido más moderno. Entonces, al principio cuando nos metimos y ese menjunje se armó, eh, pensamos... Eh, sin darnos cuenta, todo se fue como armando un poco. Finalmente... 1989 es una, es una señalización, es como, uh -huh. es un punto de partida en el cual nos parece que se grafica gran parte de nuestros intereses artísticos. Entonces, al final es, es eso, es como eh, es una es tratar de ver y de analizar una perspectiva, una visión de qué es lo que en, nos pasa y lo pasa hoy en día o canciones de amor o cosas más livianas, pero es, pues, seguramente es una, una, una visión. Sí, sí. ¿Cómo fue creciendo la banda? Nos hablaste de, <risa> a poco. de cómo fueron creciendo ustedes. Sí. Bueno, nosotros ah, crecimos con problemas la banda. Y, y, la, y la banda también. también. Eh, no, eh, la banda, eh, la verdad que arrancó lento. Nosotros, yo, en, en cuanto a la música, lo que a mí me pasa con la música, porque la verdad es como... Te voy a ser sincero, yo siempre hice música, uh -huh. pero hubo un momento en el cual eh, después de que dejé el, mi primer banda, me, me aboqué muchísimo. La pintura, de hecho, es lo que hice hasta el día de hoy y lo que hago hasta el día de hoy, más, si, se, si esa palabra tiene lugar, eh, sí. más profesionalmente. Uh -huh. La música para mí siempre fue un espacio en el que eh, me siento bien. Es un espacio en el cual puedo correrme cuando me canso. El mundo del arte es bastante bueno. seguido sí, porque sí. no me gusta el mundo del arte. Entonces, en el mundo del arte es como... el, el eh, Soy como mus, un poco músico, un poco pintor. Y esa, esa especie de lugar en el cual nunca estoy me es cómodo. Sí. La bueno. música, en ese sentido, para mí es un espacio en el cual quiero divertirme y quiero hacer lo, lo que me gusta con mis amigos, con uh -huh. los chicos de la banda. Y, y es un poco... Bueno, esa es un problema. ¿Alguna de esas dos puntas del camino te lo reprocha? Eh, ¿El pintor quién? te reprocha tu música, tu música te reprocha tu pintura? Eh, no vos. Yo, eh, lo, que que yo en... lo que me di cuenta, mira, yo tuve, tuve conflicto con respecto a, a ser músico y ser pintor Ajá. simultáneamente porque me parecía en algún punto, y es una boludez lo que a decir, pero me parecía como que... Eh, Acá la gente encasilla mucho, eso, las claro. tareas multidisciplinarias hoy en día en el mundo, en el arte en general, sí. eh, es algo que se da, muy, muy, se da de manera común, se mezclan disciplinas, eso es un poco lo que quizás ha trazado la las últimas líneas en el arte contemporáneo, el cruce de disciplinas, lo, el, lo multidiscursivo. Uh -huh. Eh, Y a mí me llevó mucho tiempo de estudio, de trabajar y de pintar y de probar y de frustrarme y de sentirme con el culo y probar a hacer música, darme sí. cuenta que podía efectivamente ser las dos cosas. Uh -huh. eh, pero siempre tanto de priorizar como el, el hecho artístico. Sí. Y, no me, y no me interesa mucho el mundo de la música, uh -huh. digamos, en el sentido no me interesa... Eh, hacer música para conseguir algo. Me interesa hacer música porque me interesa particularmente el lenguaje, la música y la comunicación con el vínculo con el oyente. Como en la pintura uno tiene un vínculo con el espectador, sí, claro. me interesa el, a mí el vínculo con el oyente. Es algo que me parece atractivo. Y hacer música y tener es, y armar un, un canal de comunicación que es diferente es para mí un, un espacio... Interesante para experimentar. Entonces, ese es el lugar que para mí ocupa. Y con, el tema de, y con respecto al tema del reproche, eh, sí, yo lo que me di cuenta es que eh, hay... El, posiblemente siempre haya reproche. Uh -huh. ¿eh? Siempre sí. haya reproche. Sí. Y, y no hay que darle mucha bola a eso. Sí, Finalmente sí. hay que tratar de seguir la intuición. Sí, sí. Y la intuición acá es... Eh, que me divierte hacerlo, y a, a, los, y a los pibes también. Totalmente. Entonces, lo hacemos. En algún momento, cuando, cuando la banda se, se presenta, ¿pensaste, lo hiciste, alguna situación este, donde las dos disciplinas se juntan arriba del escenario, donde, eh, no sé, la situación de sí, alguna entiendo. manera está copada por la estética de tu pintura? Y, sí, y Mira, eh, ahí justo estábamos hablando antes... Uh, hay varios casos en la historia de la música de personas que vienen del mundo plástico y, y se van hacia la música uh -huh. eh, tipo el, el Roxy Music o David Byrne o uh -huh. Kit Richards o Pim Pam, bueno eh, muchos casos pero eh, En, en en mi caso particular, perdóname, me repetiste la pregunta que me, me colocó. No, si sí, en algún momento cuando salís a escena o saliste a escena ah, eso, eso, y lo sí. planteaste diciendo, tiene que estar mi música. Es algo, y mi que pintura, me, mi, es algo que me, no sé si mi música me inventó, pero sí es, eh, siento que la, en algún momento las cosas se tocan. Estoy ahora, por bueno. ejemplo, eh, estoy por ejemplo ahora haciendo un video, es un, un video para una videoinstalación, instalación uh -huh. una fotografía para un proyecto para el próximo año eh, y en esa en esa presentación lo que tengo que con mi hermano que es músico vamos a hacer la música para el video ese específico no Perfecto. con mi 89, sino en otro uh -huh. entonces en ese sentido las cosas se empiezan a entreverar posiblemente en la presentación del disco en el, 20, el 24 de octubre en Samsung eh, hagamos eh, algo con respecto a la escenografía y a la apuesta claro. desde ya que es eh Este año fue un año importante para la banda porque empezamos a laburar con Ariel, que es el iluminista, iluminador, con un sonidista, eh, y el iluminador se ocupa de la escenografía. Entonces ya, eh, y estamos con prensa, se empezó, sí. ¿viste cuando? Sí, eh, sí, sí. Finalmente se empezó a amalgamar una especie de como el grupo de gente que labura Totalmente. para la banda. Sí, sí. Entonces es más fácil, porque ahí ya, digamos, podés delegar y... Y sí, es mucho laburo finalmente, ¿no? Entonces, eh, y aparte a mí me parece que es muy interesante siempre poder sumar la visión de otra persona, enriquece mucho el proyecto, si no sí. se hace tal una cosa endogámica, uh -huh. fea, uh -huh. promiscua. No, pero además que venga un, un ojo con perspectiva. Con, aburrido, perspectiva, con perspectiva total. Y, quizás uno dice, no, acá quiero poner una... Y es, las soluciones son más sencillas, más sintéticas. Uh -huh. Pero sí, viste claro. que la síntesis en la mente tiene que ver con el que es grosso. Sí. Sí, sí, sí, sí, el que puede resolver... El que puede resolver con, con pocos pequeños detalles... De... Cosas obviamente que... en esta instancia de la banda... Los recursos son, son menores... Entonces sí. todo tiene que... Eh, todo tiene, ahí tiene que haber creatividad... Uh -huh. Para que cuaje todo un poco... Sí, sí, perfecto... Bueno, antes de ir a hacer algo... Algo en vivo y de seguir charlando... Siempre esto de las charlas con valor agregado... Te presentar al músico desde otro costado... Y pasa a poder entender... Mucho más porque en 1989 suena de esta manera. Dos horas, dieciocho minutos, ya pasaron del nuevo día de este viernes 4 de octubre de 2013 Estamos escuchando a 1989, Juan te estuvo contando la historia de la banda y su historia Que es más o menos lo mismo a la hora de escuchar su sonido Bueno, hay una conjunción de, de situaciones que van y vienen Volviendo al tema de cómo se mezclan las, las historias En qué momento, si es que pasó La pintura se metió en tu música y la música se metió en tu pintura. Eh, mm, no sé, eh, la verdad que no, no sé si se mezclaron mucho. Ah, pero ¿sabes qué? Ahora que me, me pongo a pensar, ahora acaba de escribir un texto, eh, Rafael Cipollini, uh -huh. que es un crítico de arte y es un crítico de música, muy groso, es un erudito, sabe mucho de música y escribió eh, para un libro que estoy haciendo ahora de mi producción de los últimos 10 años y escribí un texto acerca de bueno, no sé qué y eh yo le pedí que me, me parecía interesante que dado que él sabía mucho de las dos cosas a ver uh -huh. si le parecía si daba meter el tema de la música y justamente hizo una hace un análisis eh muy interesante acerca de del de vínculo entre la uh -huh. música y, la, y y el arte plástico en la historia de la música, que está, es muy interesante y está, y está muy bueno, eh, y empecé a hacer un análisis de la banda y, y los temas, y creo que al, al texto le pone tiempo de más. Eso, me parece que ese fue el primer momento en el cual realmente, eh, mira que el, el libro ni se presentó, todavía se está, está haciendo, pero eh, cuando lo leí, Cuando, cuando, cuando también se permitió que ese espacio pues, sucediese, me parece que ese fue el, el momento en el cual hubo una... Un, bueno, nada, eso, un, un encuentro. Sí, sí, sí, descubriste que, era, que había sí, pasado. Sí. ¿No? Por encima de que no... Por ahí nunca lo, lo, lo planteaste de manera... No, no, nunca, nunca fue la idea, digamos, que se contagiaran las cosas sí. ni nada por el estilo... Eh, pero me parece que es un poco como decís vos, es, eh, me parece inevitable. Es inevitable. Claro, es inevitable, inevitable. porque todo está, se mezcla. Sí, uno, uno supone que, que cualquier parte de, de la poesía de la banda, cualquier acorde, es una sumatoria de tengo, cualquier cantidad de cosas. Tengo igual, la verdad que yo hoy acá estoy solo, pero tengo, la gran, o sea, tengo gran fortuna porque en realidad... Eh, Bueno, obviamente me, eh, a mí me pasa que eh, hay veces que, que me da más el cuero, otras veces que no. Por ah, ejemplo, este año tuve una muestra muy grande en, en el Centro Cultural Recoleta, en la, en la Sala J, y, y eso fue mucho laburo, y ahí los pibes ponele, se ponen a laburar grosso. Uh -huh. Pero aparte, Camilo García Parisi, que es el violero... Luciano Poggio es el tecladista, ellos componen también, entonces de repente vienen con partes de la música y yo me pongo a cantar encima Y eso también es lo que más me gusta uh -huh. O sea, si bien la, muchos temas, eh, yo vengo con el tema armado, me encanta cuando viene alguien con una, un pedazo de algo y yo okay. puedo hacer otro En ese sentido, ahí reside la gran diferencia entre una cosa y la otra En, la, en, la, en el, la pintura estás más so solo vos, que Kung, so vos. Kung Fu, claro. claro. Solo. Vos y tu neura en el taller. Sí. Y después, en, el, en la sala de ensayo, por lo menos te, ne, te podés caer atrompada. Sí, ¿está? claro. Sí, sí, que sí, es sí, una sí. gran diferencia. Es una gran diferencia. Sí, es cierto. Eh, no me acuerdo quién era. Eh, ah, Hitchcock, que decía que Disney este, era el, el director... Que podía lograr de sus actores lo mejor no y que además él lo envidiaba porque cuando no lo lograba el tipo agarraba así un bollo y lo tiraba no como un portacho de basura mira. bueno uno supone que que que una cosa es decir bueno hasta acá llego esta pintura o listo empiezo de cero sí. voy a blanco otra vez y otra es la interacción con un montón de gente que te dice no oh, para Sí, esto está bárbaro. ¿Qué pasó? Sí, o es una cagada también. Eh, también. Porque también, guarda que a también. veces también uno dice, mirá qué bueno este tema, mil veces no pasa sí. Escuchá que temón y te dicen, no, está fuera. Claro. Y gracias a Dios, porque después cuando lo escuchás decís, qué, qué sabios, qué sabiduría. Claro, sí, sí, la multiplicación de los oídos. Sí, sí, claro. Okay. La opinión, sí, dice. Señor. Estás con, con la viola y uno tiene ganas de escuchar otro, ese otro costado que tiene cualquier banda cuando aparece una criolla, esa cosa bien intimista que le da otro tipo de sonido ni mejor ni peor, otro Este tema se llama eh, Luces es del disco que estamos presentando en esta fecha el Samsung que se llama Jerarquía y Dogma el disco Este tema se llama Luces uh, y dice así Dicen sí. 1989 en la noche más larga del real El tema Juan que le da nombre ah, al próximo disco Al próximo disco, exactamente, Jerarquía Dogma uh -huh. La verdad que como, como resultado de, de todo lo que hemos charlado y de todo lo que hemos escuchado eh, Uno, eh, y en función de, la, de esa vida que tiene... No, no, no es que, tiene, que tenga dos caras, vos sos un solo tipo y, y la música y la pintura son parte de... Indivisible, ¿no? De, de la misma persona pero es como que uno tiene ganas ahora de saber qué es lo que hay en el lienzo en después la... de haber escuchado ¿no? después sí. de haber escuchado tu música este, después lo que te vamos a preguntar es dónde, dónde podemos ver de qué se trata La pintura eh, mira, eh, ahora justo estuve en, en, estuve atravesando un, un, un periodo muy fuerte de, de No de cambio, una transformación un montón de, Me pasaron un montón de cosas En una residencia en la, en la que acaba de estar Afuera, con la pintura, etc Así que hay toda un, una, una Nueva serie de trabajos que, En las que estoy investigando que Tengo ganas de, de ver Qué es lo que pasa Como te dije antes, acaba de recién De terminar la, la muestra en mayo fue. Entonces ahí Hice una muestra muy grande Porque la sala J es la que queda al costado de la de Cronopios. Claro. Es una sala inmensa, y fue como un desafío todo eso. Y un poco la, la, la pintura que, que se viene en la pintura que estoy haciendo es la continuación de eso, eh, con, una nueva, con una nueva búsqueda de imagen, desarrollo, bueno, las cosas que pasan dentro de la pintura, que a nadie le importan, porque en realidad la pintura lo que tiene bueno es que no hay que hablar. Claro. La tenés que ver, ¿viste? Sí, sí, sí. Te podés quedar 10 minutos frente a un cuadro sin saber qué Claro, eso a mí lo me gusta la pintura. Está muy bien. Es generosa, ¿viste? No es, esa, no es ese arte que, eh, te que, que, te, te que te lo tienen que explicar, uh -huh. ¿viste? Sí, claro. Eso me gusta la pintura. Además, por ahí es me lo explicas. Si y no es lo que me atrae. ¿Qué? Por ahí me lo explicas. Claro, y no es lo que me atrae, absolutamente. Eh, pero bueno, aparte estoy, estoy eh, jugando también con... Eh, hizo unas fotografías, hice unas instalaciones, él eh, voy a hacer el video este, entonces estoy como abriendo un poco los, los caminos. Sí señor, sí señor. ¿Reiteramos entonces la presentación del disco? Sí, la presentación del disco es el 24 de octubre a las 21 horas, en, acá a La Vuelta, a la en vuelta. el estudio Samsung, eh, para todos los que estén interesados en la banda, eh, por el momento nosotros tenemos una página en... En, en facebook uh -huh. que es a través de la, en la cual estamos dando los anuncios de todas las fechas eh, mostrando todo lo que Perfecto. queremos mostrar adelantando trabajos eh, que se llama eh, 1989 barra música o 1989 música ahí te metes pones me gusta y estás enganchado y ya ahí te vamos pasando la data hay hacemos varios shows hay shows que son gratis muchos de, muchos de ellos que eso está bueno porque la gente puede venir Y acercarse y conocer la banda uh -huh. Y si le gusta Lo des enganchamos para la otra Y le ahí ya lo sacamos toda la guita Estamos como en una necesidad de multiplicar <risa> claro. la de una, que... una necesidad De esas que son genuinas de... No, tenemos eh, es, eh, Como te decía antes ¿viste? Eh, Es un momento en la banda En el cual tenemos ganas de, de mostrarnos sí, sí, claro. Y mostrar la música que hacemos claro. Entonces estamos haciendo Todo lo que, lo que, lo que Podemos hacer que no es eh, eh no es mucho uh -huh. pero as, tratando de hacer, hacerlo bien para que la gente pueda acercarse y conocer la banda el que le guste o que no le guste pero por lo menos que la puedan escuchar sí señor sí señor Juan gracias por haber venido y por ah, Gustavo de verdad muchísimas gracias que ¿eh? sea nada el primer encuentro Absolutamente. Ya, ya me meto a poner un me gusta si me voy enterando. Dale, de dale, de fechas. Y de... Están todos invitados y muchísimas gracias por invitarnos, No, a guardar, por favor. Eh, un... eh, nada, tener el disco cuando salga para poder El disco mañana todo lo voy a buscar tiempo. a Ciudadela Mira. y te lo vamos a te va a llegar. Dale, dale, sí, así está sonando. Dale. Que eso que a full. que es lo que están buscando y lo que nosotros cuando aparece propuestas propuesta de esta naturaleza Nada, somos como tierra fértil. Muchísimas gracias por contar con pues, nosotros. Eh, nos ayudan mucho. ¿verdad? No, por favor. Un gran abrazo y un saludo a toda la gente que no, que no vimos hoy, pero por ahí nos pegamos una vuelta por Samsung y los vemos cuando se presente el disco. Ojalá. Estuvo por aquí la gente de 1989. Estuvo Juan con su música y también con su pintura. <risa> Hasta las 4, prohibido amanecer en AM750 signo distintivo de toda esta noche a cuatro años de su muerte mucho Mercedes Sosa mezclando todo tipo de tiempos y estilos las cartas de Guadalupe Deben ser de los temas menos difundidos De mujeres argentinas Aquel trabajo conceptual de Ramírez y Luna Y tiene que ver con aquella compañera De, de Mariana Moreno Que seguía escribiendo cartas A ese navío rumbo a Londres Cuando ella ya había muerto Y como un pájaro libre Pero de la grabación de 1979 Son dos Mercedes Es una sola Ay guada. Дякую y descubriendo descubriendo aprendiendo a ser un hombre no hay nada de la vida que no te asombre como un pájaro libre de libre vuelo como un pájaro libre así te quiero cada minuto tú muy mal cuando no estás mijo como te espero ¿Es el miedo un gusano me joy come apenas abro un diario busco tu nombre como un pájaro al libro al libro como un pájaro libre así te quiero. los pies pero te di no hay que andar tras la vida como un mendigo el mundo está en tus manos puedes cambiarlo cada vez al camino es manos largo como un pájaro libre libre vuelo como un pájaro libre así Campana de 0 a 4. Prohibido amanecer. Oh, Esta noche estreno en el camarín de un cuento de Piglia. Y yo recién le estaba preguntando a Magdalena fuera de micrófono si es la primera vez que llega un texto de Piglia al teatro después de primero haber tenido una exitosísima incursión en el cine con, con plata quemada. Magdalena, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Y me decías que, más allá de alguna adaptación de Los Siete Locos que había hecho sí. este, Piglia, eh, quizás estemos frente al primer texto de él que llega al teatro. Sí, po podría ser que sí. Uh -huh. Yo estuve investigando y me parece que sí, no tengo la certeza absoluta, porque también en, en, hay tanta, tantas obras de teatro, lo, y se hizo siempre tanto teatro en Buenos Aires, que alguna por ahí se escapa del conocimiento, pero... Pareciera ser que sí. ¿Qué es Luba? Contame. Bueno, Luba es el nombre de la, del personaje femenino de la obra. Eh, es una mujer que trabaja en un burdel eh, y es la protagonista de esta historia a la que Correa va a buscar desesperadamente, ya que tiene un dato de que ella lo puede salvar de una situación bastante peligrosa en la que está metido entonces ella eh después de un, un tiempo decide ayudarlo y bueno es el encuentro en una noche de estos dos personajes uh -huh. de luba y de correa que es eh un, un tramocista de un teatro que está tapando porque porque en, en un momento empezó empieza con un amigo a ser sentados en las grandes sales, salas teatrales quería preguntarte ¿por qué Piglia? eh de verdad A, a través de Roberto Hart, porque yeah. soy una gran lectora de Roberto Hart, y, y este cuento de Piglia lo cita constantemente, ¿no? Eh, lo cita desde el lugar de decir que Luga es un cuento inédito de Roberto Bart, cosa que yo creí durante muchos años de mi vida, hasta que estoy buscando, buscando, y me di cuenta que no, que era pura ficción de Pilia, uh -huh. pero él lo cita constantemente y, y cita también su literatura. Uh -huh. Y realmente para mí Art es uno de los grandes escritores nacionales que se pueden adaptar sus obras perfectamente al teatro, al lenguaje teatral. Entonces esa combinación de ambos dos eh, me llevó a, a tener el deseo de, de armar esta obra. ¿La historia entonces en el, en el tiempo lo lleva a, a la década del 20 o a la década del 30? Sí, más o menos, del 30 aproximadamente. Uh -huh. Lo transforma a, a Roberto de alguna manera en, en una suerte de, de protagonista a la hora de, de plantear la geografía, el espacio temporal y también de alguna manera... Y la forma del de, de habla también. Claro. El personaje masculino tiene una verborragia eh, muy característica de los personajes de, de arte. Uh -huh. Y la característica también de del mundo en el que habitan estos personajes ¿no? esa Totalmente. ese Buenos Aires, esa orilla de Buenos Aires sobre la que trabaja todo el tiempo Roberto Bart, tal cual, ¿Mm -hmm? sí sí sí sí los personajes eh, también son arquetípicos de los personajes de Roberto Bart ¿no? porque este correa eh, es miembro como de una célula que, que trata de atentar contra contra el teatro burgués y, y establecido ¿no? y ella es una prostituta, entonces son esos personajes que él amaba, marginales, que cruzan lo bajo y, y lo alto, por también, porque también están cruzados con, con todo un, un universo romántico que los trasciende ¿no? y que los asciende. Hablame del elenco. Mira, el elenco eh, está María Zubiri, que es Luga Y Leo Murúa, que es Correa. Y después, eh, cada mes, van ah, a venir actrices invitadas para la apertura y el cierre de la obra. Casi como un modo de, de coro, donde nos introducen al universo de estos dos personajes y le dan un cierre. ¿Y quiénes serán eh, los primeros invitados? Los actores invitados este mes son, son dos actrices, Melina Benítez y María Eugenia Grillo. Perfecto. La propuesta entonces para esta noche Y después reitera todos los viernes Sí, todos los viernes a las 21 horas todos En el Camarín los viernes de las Musas A las 21 horas, Camarín de las Musas A partir de esta noche Magdalena, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo No, muchísimas gracias a vos Del diálogo con Magdalena Yomba, La directora del UBA Obra que sube esta noche a escena En el Camarín de las Musas A una de las historias de un día como hoy Porque en el año En el año 61 decía Silvina Garré Masia do cien para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiado hombre se derrapa para los hombres demasiado sols. Reinas sin pueblo, de y por Silvina Garre, protagonista de una de las historias de un día como hoy, porque la Rosalina nació en 1961, un 4 de octubre. Nos vamos a las noticias cuando faltan días para las 3. Y 50 en 750, Argentina avanza derecho a la información. 50 minutos. Humedad 83%, temperatura 14 grados, una décima. Daniel Filmus criticó el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. El candidato del Frente para la Victoria aseguró que el proyecto elaborado por el gobierno porteño es restrictivo y de ajuste, ya que implica una baja salarial y un aumento de la deuda. Además, el senador comparó esta iniciativa con la de la Casa Rosada, que se discute en el Congreso de la Nación podemos mirar analizando el presupuesto de la ciudad y el presupuesto de la nación es que parten de dos miradas totalmente distintas. El presupuesto de la ciudad es un presupuesto que tiene como pauta, de acuerdo a los cálculos inflacionarios de la ciudad, un aumento salarial menor al aumento inflacionario, con lo cual ya estamos hablando de un presupuesto restrictivo y de ajuste. Pero este no es el único tema. Baja el gasto social, fundamentalmente en educación, pero también en salud. Es decir, que es un presupuesto que ajusta en las áreas más sensibles, en las áreas donde hay justamente mayor cantidad de personal. Y ahí se ve también, entonces, esta la disminución del porcentaje del aumento salarial, pero también es un presupuesto que aumenta la deuda en dólares. Entonces cumple los tres elementos para el ajuste. Una relativa baja salarial, bajar el gasto social y aumentar la deuda. Elisa Carrió expresó que augura una gran interna en las elecciones presidenciales. La candidata a diputada nacional por UNEN señaló a Julio Cobo, Sermes Wiener y Fernando Pino Solanas como los principales aspirantes junto a ella en esa elección. Carrió dijo que la idea de construcción política en UNEN es una experiencia para generar una alternativa al PJ y aseguró que en ese espacio los líderes los elige la gente y no un acuerdo de cúpulas partidarias. Adrián Cosentino afirmó que la acción de Tomás Griesa no agrega ningún elemento nuevo a la causa. Para el ministro de Finanzas, nuevamente el juez da un inmediato trámite al planteo de los buitres, especificando en la misma orden un plazo para que Argentina brinde una respuesta. Griesa consideró que la Argentina tiene un plan de evasión de las sentencias judiciales y otorgó cinco días para responder al respecto. Pelota. Daniel Pasarela pidió paciencia sobre la decisión por su candidatura en River. En Costa Salguero, el titular millonario reconoció que comunicará su postura en 15 días luego de consultarlo en la intimidad de la familia. El presidente brindó un discurso introspectivo sobre su gestión a la que ponderó por capear la adversidad generada por la oposición y los medios. Al enumerar los logros, Pasarela mencionó la universidad, los 20.000 socios nuevos y la vuelta de Ramón Díaz, que era algo que quería toda la gente. Humedad 83%. Temperatura 14 grados, una décima. Tatiana Kushner. 7.50 avanza. Derecho a la información. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premios Éter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entra a los premiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premios SETER 2013. ¿Te lo vas a perder? Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana. campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana. ¡Campana! ¡Campana! ¡Campana! ¡Campana! campana. campana, campana, campana, campana, campana, campana. campana. campana. Las historias de Un Día Como Hoy nos van a llevar hasta una persona que nació en agosto del 33 y se fue muy joven, Un Día Como Hoy, pero de 1966. Fue una estrella muy popular mientras duró esa suerte de alianza indestructible de su voz con las melodías de Mariano Mores, Y las letras de Tawada Fueron un, qué sé yo, un manojo de tangos 10, ¿no? 12. Los que sirvieron para que la voz de Susy Leiva Quedara como uno de los referentes más fuertes De la década del 60 eh, Se trata de una voz muy particular De un... Eh, formato muy femenino Muy, muy femenino Que le venía como anillo al dedo Al tango canción De, de Tawada Un día como hoy Pero de 1966 Moría muy joven Susy Laeba Temores y Tawada Frente al mar Dios, shut derruego, que al menos me digas por qué me castigas Que la lufa e la mu sia Solo sé de ti va e quel viento en tu nombre parece gritar nunca más que poit pues, que la luz del amor si afar solo se que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca vas ya lo sé <coughs> nunca vas nunca nunca Segundo capítulo de las historias de un día como hoy Susy Leiva Moría el 4 de octubre de 1966 Frente al mar de Mores y Tahuada Buenos Aires ensancha sus pulmones 7.50 <susurra> Hay un aire Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. En tiempo de jazz, te vamos a contar qué va a pasar en el Onix esta noche. Porque allí se va a presentar el, quintet, el quinteto de Luis Natch No solamente vamos a hablar con él Sobre lo que va a pasar en ese escenario tan particular Que como siempre decimos Garantiza muchísimo la escena A ver, si vos me decís Vamos al Onix Yo no te pregunto quién, quién va a tocar Directamente vamos Porque sé que la agenda está muy bien armada Cuidada Y tiene que ver con con esa línea bastante coherente que tienen en la programación los hombres responsables de este pequeño nuevo templito del jazz de la ciudad de Buenos Aires. También vamos a hablar con él sobre el disco que se viene, el disco de diciembre. Eh, Luis, ¿qué va a pasar esta noche en el escenario del Onix? Bueno, en el Onix nos vamos a presentar en formación de quinteto, Eh, es un quinteto integrado por Juan Pablo Arredondo Patricio Carposi Mauricio Daudi y Carto Brandán eh es una un quinteto con el que to venimos tocando hace bastante tiempo elaborando una música o un mensaje o una manera de tocar eh que creemos en eh, nos identifica bastante no no es creo que logramos un, un un lenguaje y una sonoridad eh bastante particular digamos eh donde la improvisación eh colectiva la improvisación del momento la la composición instantánea es es uno de los objetivos no quizás para que la gente entienda eh Un modelo, por lo menos para mí, que soy el, el compositor del grupo, es, es Wayne Shorter, ¿no? Uh -huh. Y no es que hagamos música como Wayne Shorter, pero sí como el concepto de Wayne Shorter. Uh -huh. de que la música sucede en el momento. Claro. Eh, un poco para profundizar todo lo que estás diciendo, me planteaba fuera de micrófono que eh, cuesta ponerle un rótulo al, al estilo del quinteto. Sí. Digamos que la categoría del jazz eh, eh, es a veces un poco limitada, ¿no? Pero, pero parafraseando un poco a Wayne Shorter, eh, él a veces dice, no, yo no ensayo porque no ensayo lo que no sé que voy a tocar. Sí. entonces ¿Cómo voy a ensayar lo que no sé que voy a tocar? Entonces es, es un poco eso, ¿no? No sabemos qué vamos a tocar, simplemente nos juntamos a tocar Y, y como tocamos hace mucho tiempo, eh, logramos conducir la música para que tenga un sentido, para que tenga emotividad, para que sea lógica en un punto, o ilógica, pero, pero siempre con un sentido de la conducción, de la improvisación importante. Claro. Eh, supongamos que estoy sentado en, en la platea de, de Lonix esta noche y a ver, enfrento partituras que, que no existen, pero no obstante... ¿Hay un camino que ustedes, de alguna manera, van a, van a recorrer en función de su propia historia, en función de, de, del conocimiento personal, de saber hasta, qué se sí, yo? Sí, es como un viaje, ¿viste? Nosotros viaje. nos emprendemos en un viaje musical Muy bien. y eh, sabemos que enfrente hay alguien que está escuchándonos y que tenemos que llevarlo a pasear con nosotros. Entonces, eh, también existe esa, esa libertad y esa responsabilidad De de, de de que todos nos subimos a, a un viaje y para disfrutar de alguna manera emotivamente y, y olvidarnos de que de que somos terrenales no uh -huh. sé un en viaje musical no la música es, es algo invisible y que uh -huh. nos nos transporta no es uno de los pocos artes que tiene esa esa posibilidad, esa energía, ese poder tan fuerte. Sí. Me decías que el Quinteto está a punto de llegar al disco. Cuando llegue al no, disco... El disco, ya, el disco lo grabamos ah, ya hace un tiempo eh, y el disco va a salir ahora antes de fin de año. Perfecto. Y es un disco que en realidad eh, no es un disco del Luis Nash Quinteto, sino que es un disco que va a salir en el marco de una obra conceptual de tres artistas eh o sea que es un un libro un disco que va a salir como dentro de un libro de arte eh, diseñado por un artista plástica, plástico y por un y también con textos inéditos eh, de escritores. Perfecto. O sea, como que lo digamos es como un objeto. Eh, a ver, es una es una obra conceptual. Es una obra conceptual en el sentido que tiene música, claro. Tiene literatura y tiene arte Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad, no, nos encantaría en diciembre volver a charlar con el disco en la mano y poder eh, emitir este, y, y dejar en manos de, de, de los oyentes esta experiencia que, la verdad, eh, es, una, ojalá, ojalá. Es, una, es una experiencia eh, que realmente, a esta altura del partido, cuando el disco como, como cosa física está tan desvalorizado, cuando aparecen propuestas con valor agregado, Realmente son, son muy bien sí, recibidas sí. por Mirá, la gente. Yo cuando estaba por sacar el disco, que ya tenía el disco grabado, dije, bueno, lo saco virtual o lo, lo pongo en internet, que la gente se lo descargue, el disco ya fue. Y de ahí pasé a lo contrario, a la valoración absoluta del objeto, ¿no? porque justamente lo que la gente se va a llevar es un objeto sí, señor. Eh, irreproducible de manera virtual. Claro que sí. Luis, un gran abrazo y nos veremos esta noche en el Onyx. Dale, buenísimo Un gran abrazo Gracias por llamar, ¿eh? un abrazo Muchos datos que tienen que ver con los músicos modelo 2013 Mientras todo el mundo habla de la desaparición del disco físico En función de, de cómo hoy lo podés bajar de, de la web Cada vez que aparece un nuevo disco Hay muchísimos, pero muchísimos, ¿eh? y en todos los géneros Artistas preocupados por un trabajo muy particular a la hora del arte de tapa, a la hora de, de sumarle elementos que desde lo conceptual redondé en la obra, como les estaba contando Luis Nach, de adosarle un libro. Digo, mientras todo el mundo, y en esto siendo parte de, de la radio, sabemos demasiado de, de las amenazas de muerte que finalmente nunca se cumplen en la radio, Tiene sobre su cabeza una amenaza de muerte desde la década del 50 con la aparición de, de la tele y con la masividad de la llegada de la imagen a tu casa para reemplazarlo absolutamente a, a, a cualquier otro este, medio. Y sin embargo ahí está paradita, y está de pie, cada vez multiplicándose con más fuerza. En el caso del disco pasa algo similar y, y no es ni mejor ni peor, tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Nos gusta el disco físico y si hay arte de tapa mucho más y si lo abrís y encontrás info de, de quienes lo hacen para poder entender mucho mejor por qué dicen lo que dicen y por qué tocan como tocan, la cosa se redondea mucho más y la verdad que la gente lo, lo agradece. Es el dato distintivo con el que nos vamos encontrando a pesar de todas las amenazas de muerte que hoy pesan Sobre, sobre el disco físico Cada vez que aparece un disco nuevo Y hay artistas que tienen esa, esa cosa de Vamos a entregar algo más que, que un par de canciones Bueno, se valoriza mucho más El tema de, de contar con el disco en la mano Y de, y de poder, eh, yo te diría, la usanza de los 70 Abrirlo, desplegarlo Y encontrar todo, letras, historia de la banda bueno, Si a eso le sumás, que muchos están trabajando El tema de, de la fotografía, como otros dibujos Como nos pasó con el, el disco de, de Vecinas Que realmente tiene un arte de etapa impresionante eh, Bueno, eh, se van sumando estas, estas historias eh, no, es, no es común lo de Luis Que al disco le es un libro Pero cada vez se van sumando más cosas. Cada 750 pasa algo, pasa algo. Africa Unite Because we're moving right out of Babylon Africa Unite Unite for the Empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Vamos a cumplir con el último capítulo de las historias de un día como hoy. Primero Silvina Garré, que nació un 4 de octubre pero del 61, después la muerte de Sucileiva, un día como hoy pero del 66, y ahora el nacimiento de otra mujer que marcó a fuego eh, ese tan con, con visión femenina allá por los 50 y 60. Primero por su muy buen registro, después porque se trataba de una cantante con mucha teatralidad, muchísima teatralidad. Y entonces esa conjunción realmente dio un producto muy singular. Un día como hoy nacía Virginia Luque, de Cátulo Castillo y de Mores, el patio de la Morocha. hecho triste a quien yo quiero, diciendo adiós, diciendo adiós, con el recuerdo de este tango vuelvo a verlo. Con el recuerdo de este tanco juguetón que me habla de antes Tal vez el patio y el cedrón que me llamaba Y su mirada de ilusión que se asomaba Y en el girón de alguna linda media luna Su cara bruna que me miraba Feliz paisaje de vida duele como una herida pobre retazo de sueño que acaso no tenga dueño si estaba el alma en pedazos como ingratos sus recuerdos cuando más amor pidieron se me fueron muchacho querido del tiempo que dulzón y oliero que al corazón le reprocha cruel la ausencia del amor ocha y el viejo patio que quie Sobrem, Adrijo, vie. Tú, to pecho triste, aquí en yo quiero diciendo adiós. Diciendo adiós. Virginia Luque, que nació un día como hoy, pero de 1927, la escuchabas haciendo un clásico que está pegado a su historia musical. Es casi una referencia directa, un sinónimo de su nombre y apellido. El Patio de la Morocha, de Cátulo y de Mariano Mores. Desde la Federación Charlie García de Buenos Aires. AM750 Más voces Más aire Cuando está prohibido amanecer Es obligatorio empezar de cero Prohibido Amanecer En AM750 tuvimos una madrugada con mucha palabra, con mucha música, arrancamos con una nota realmente muy, muy sentida en lo personal, porque tuvimos la oportunidad de ser los primeros que las entrevistamos antes de, de estrenar, cuando todavía el proyecto estaba ahí este, muy, muy, muy fresco, hablamos con... Eh, granos de UA en el paladar Con las dos actrices españolas Susana Hornos y Zayda Rico Que están llevando adelante esta segunda etapa Después de un año y medio del estreno Y que lo están haciendo a, a sala llena En un momento también muy particular De las relaciones de Argentina y España Teniendo como puente a la guerra civil ¿no? Hay que tener muy en cuenta las, las denuncias Que está trabajando Servini de Cubría ...y como quizás Argentina... ...aunque sea desde un punto de vista retórico... ...llame al debate... ...a ese debate a la que se niega... ...España desde hace casi medio siglo... ...después tuvimos... ...una mesa muy interesante... ...con Marie Bardet... ...filósofa francesa... ...residente ella en Buenos Aires... ...y con Camille Louis, ...dramaturga también francesa... ...que vive alternadamente en Francia... ...en Turquía y, y en Grecia porque van a estar realizando en el marco del Festival Internacional de, de Buenos Aires una experiencia muy, muy singular, que se llama Entorno a los Gestos, una experiencia que nació en Francia y que se va a llevar a cabo aquí el 14 de octubre, después de tres mesas, donde de alguna manera se va a plantear la introducción a esta historia, el 10, el 11 y el 12 de octubre. Todo va a pasar en espacio ecléctico allí en Humberto Primo al, al 700 y tiene que ver con mesas donde un hombre del común, un hombre del pueblo, un trabajador, se va a sentar como protagonista de ese grupo y va a comenzar a, a expresarse sin palabras. Y al resto de la mesa comienza a interactuar. Dentro del de festival quizás la propuesta más, más singular de todas las que se va a ver y una que no tiene final conocido. Por supuesto, el resto de las propuestas son un guión con principio, con nudo y con fin. Esta es una propuesta que... ...tiene que pasar por la experiencia personal... ...para después poder evaluarla... ...bueno, interesantísimo realmente... ...después tuvimos... ...mucha música... ...con una cantautora... ...que viene fundamentalmente del folclore... ...como... ...la Verna ...y que nos dejó... ...su nuevo tiempo reflejado a través... ...de, de la canción... Más, ...más pura, con un clima... ...realmente muy, muy interesante con una atmósfera musical muy interesante. Y después estuvo la gente de 1989 para contarnos de qué va a tratarse el encuentro eh, de, del Samsung del, 20, del 24 de octubre con la presentación de su nuevo disco. Así que hemos tenido mucha palabra y también mucha música. Y el gran eje de la música de esta noche tuvo que ver con Mercedes Sosa a cuatro años de, de su muerte, como lo venimos haciendo, mezcla de tiempos, mezcla de estilos y siempre la misma Mercedes, romance de la luna tucumana de Atahualpa, grabado en el Colón el primero de noviembre del año 2006 y volver a los 17 de Violeta Parra. Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches en este teatro tan hermoso que es el Teatro Colón. Me siento muy feliz. Vamos a comenzar a cantar. Es lo que sabemos hacer. Romance de la luna tucumana. Hasta Hualpa Yupanqui. Música Pedro Aznar. Bajo el puñal del invierno, murió en los campos la tarde. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Resuce la noche blanca. Suena la zarpa en el aire. Mientras le nace violines a los álamos del valle. Mientras le nace violines a los álamos del valle. Va ver la luna llena, baila la noche en las calles con su pañuelo d'esquinas de y su además de salva. De grises nieblas, los verdes cañas verales, y caminan los caminos con sus escolta diasaré. Y caminan los caminos con sus escolta diasare. Anoche llena de arpegi La copa de los nogales El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire La luna llena Baila en la noche En las calles Con su pañuelo De esquina Y su de Desahogado Mi corazón Bate pa cansada la luna se duerme sobre los Muchas gracias. Muchísimas gracias. Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos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 He van redando, redando como en el muro la hiedra, iba brotando, brotando como el musgito en la piedra. Como el musgito en la piedra y sí, sí, sí. Mi paso ya cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis veces Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el musguito en la piedra como el musguito en la piedra y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes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 de pura y su original hasta el feroz animal susurra su dulce trino detiene a los peregrinos libera a los prisioneros el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve venir Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, frotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay sí, sí. De par en par la ventana, se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el mí, volando cual será fin, al cielo le puso arete.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 Mercedes, a cuatro años de su muerte, en todos los estilos, en todas las épocas, Romance de la luna tucumana y volver a los 17. Faraces de políticos Me llevo en mis oídos la más maravillosa música que es, para mí, la palabra del pueblo argentino. Perón, junio de 1974. Frases de políticos en AM750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4 Prohibido amanecer En AM750 Ayer cerramos el programa Diciendo que hoy tendríamos su música Se pospuso 24 horas Y en el arranque del programa de mañana Vamos a tener todos Paquitos Los Paquitos estarán aquí para presentar el barco de Sococo. Y en el mini recital de la última media hora de hoy, te vamos a ir adelantando algo de su nuevo sonido. Oh, oh. inquieta te lo dice, nunca lo sabrás. Vos que podés comprenderme y eso es perdonar y así aceptar por este amor esta vez. Yo soy el bien, ¡Ah! soy la folía que pasa y que llevo a soy quien te busca en la noche de mi oscuridad. Soy amor que no siente piedad. Yo soy el bien. Mi si aparicio no te despedimos. De mí. Yo no conozco la ley que hay a mi corazón, soy amor, la pasión del amor que es más fuerte que yo, y es más fuerte que vos, soy el aire que ahora suspira y que a la son de los días más dulces se hará. Soy la furia que de repente entrará en jurea, y que va, viene, va, donde irá? ¿Quién sabrá? Yo soy el viento, yo soy la furia que pasa y que llevo adentro, que atravesado el desierto buscándote, te amaré. Los es vuelvo a abrazarme y a nunca me iré Oye la vida qué aura suspiros y que al sol de los días más dulces hará soy la gloria que da retente entre emporíos y qué voz viene va, donde irá quien sabrá cho Qué pasa y que llevo He atravesado el desierto buscándote. Te amaré, está escrito y lo siento y vuelvo a abrazarme. Y así nunca me iré. ¡Choso! Te dejo el título principal de etapa del Página 12 de hoy. Con la firma de Horacio Sechi, dice el diario, con las manos en la masa. Masa con Z. Raúl Massa, que se hizo famoso como vocero del amotinamiento de gendarmes del año pasado, apareció de nuevo con el grupo de neonazis que amenazó a estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. El regreso fue completo. Ayer lanzó su sindicato en un local cedido por Carileno el intendente de Malvinas Argentinas alineado con massa pero con doble S con las manos en la masa, con la firma de Horacio Sechi título principal de hoy de Página 12 Andicioso corazón No sé buscar de los caminos los honras flagados destino Tus ojos sin razón siempre atento a de escuchando a Los Paquitos de su último trabajo discográfico El barco de Sococo Te estoy adelantando el arranque del programa de mañana Cuando los vamos a, a gozar aquí en vivo Yo soy el viento y ambicioso corazón Amarte más no puedo Para seguir recorriendo todo el ritmo latinoamericano En esa suerte de cocina a fuego lento de norte a sur y de este a oeste de la patria grande que van haciendo los Paquitos. ¿Qué? ¿Sabes por qué se llaman los Paquitos? Bueno, porque alguna vez de gira por México alguien dijo suenan a, a Paquita la del barrio y de ahí, de ahí los Paquitos. Si tu eras para mí, lo un ser ¿acaso no recuerdas ya? Que me sentí ірке на сама вселена mah que Dios si fue que no creo un día su semejanza Datos del Página 12 de hoy que tienen que ver con Argentina-Uruguay. Relaciones contaminadas, cruces entre la Argentina y Uruguay tras la decisión de autorizar a Botnia a incrementar su producción. Dice el diario, es un error dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países, citando declaraciones del canciller Timerman. El presidente de Uruguay acusó al canciller de querer dar una idea terrorífica sobre la contaminación de la papelera. Y por otro lado, Bodnia se coló en la campaña, las opiniones sobre el conflicto de los candidatos centrarrianos. El kirchnerista Guillermo Guastavino responsabilizó a Uruguay de patear el tablero. Alfredo de Angeli, que participó de los cortes en Gualeguaychú, acusó al gobierno de falta de diálogo. Y el socialista Lisandro Viale puso en duda Que la empresa contamine. Página 12. Y dos datos que tienen que ver con Argentina, Uruguay y La Pastera. Un, dos, tres. rinesta el marmoleñas hace unos días se murió porque la dueña que lo montaba que tanto lo acariciaba hace tiempo se marchó aquel aquel cantarino y el azulejo marino ayer se fueron los dos mano de suave mismo la voz de modales finos de pronto lo despidió aquel perro tan hermoso que jugueteaba contigo que te de un ticier cuando nos comprometimos a hacerlo conseguir en la orilla Si se fueron tras sus huesas, todos sus fieles, amigos, deja que yo también muera para tener la de corrientes cristalinas seco ya está de dolor, ¿por qué? ¿Por qué tú no has regresado a refrescarte a su lado, a jugar con su dolor? ¿A qué? Aquel rosal encendido que cuidabas con delirio todito se marcaba. Ya vos cantarina que su vida, de lo ¿Por qué? aquel perro tan hermoso que jugueteara contigo que te regaló un diciembre jugando nos como prometimos hacerlo conseguir en la orilla del Si te la llevaste eternamente contigo, si se fueron todas sus huesas, todos sus fieles amigos, deja que yo también muera para tener la